vale en vale. principio el principio te iba a decir sabes qué chiste es el de, del demonio rojo no a ver vale no cuéntamelo y ya a ver es que el, el chiste es eh, un combate ¿Hm? el, el, el presentador dice y aquí tenemos al demonio rojo y y, y al otro lado estoy aquí tenemos al demonio rojo este, ¿Qué? y es de, del moño y rojo, porque tiene un moño de color rojo entonces había pensado en decirte, obviamente no contarte el chiste y, y decirte Rosa, Rosa, ¿te sabes el chiste del demonio rojo? yo no sé si el chiste es suficientemente conocido como para que la gente lo pille lo mismo deberías contarlo, ¿sabes? es, decir, ya, es horrible, pero venga, va, total no, no, es que además no tengo gracia contándolo entonces no, pues razón de más para que debas hacerlo, es El chiste no tiene gracia de todas formas. Bueno, pues tú grábame que hago un freestyle. Vale, si todo esto está grabando, ¿sabes? Luego voy a coger la parte que más me guste. Estamos aquí estrenando cuarta temporada. Esta vez no puedo decir que somos las de siempre porque vamos a tener invitada especial, pero no adelantemos acontecimientos. Maloles, saluda. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rose y este es el primer episodio de la cuarta temporada de Fangirl, que hemos titulado Demonio del Infierno y vamos a hablar de Daredevil, lo sentimos mucho porque además vamos a empezar a full mamarracho y vamos a hablar de del Daredevil de Ben Affleck, luego ya para que la gente no, no se arranque las orejas sí que hablaremos de la serie y además también vamos a hablar de algunas etapas en cómic lugar el de, el de Wade que nos ha enviado nuestra mecenas Electra Comic, ya sabéis podéis encontrarla en calle de San Fernando número 20 en Madrid o bien por internet en www.electracomics.com también íbamos a comentar la etapa de Frank Miller, el Born Again de Frank Miller un poco posterior y pues hacer pequeñas referencias a la etapa de Wade, a la de Soul y si nuestra invitada quiere hacer referencia a alguna otra temporada o algún otra etapa en el cómic pues bienvenida sea yo creo que es suficiente presentación por hoy y vamos a pasar directamente al meollo del asunto ¡Eh, eh! dar débil y para ello hemos traído a una invitada eh, que podemos presentar como una deceita acérrima fan de superman y una novata en marvel especialmente fan ahora mismo de dar débil aquí tenemos a olí lútor olí cómo estás hola a todo el mundo Bueno, pues efectivamente hemos traído a Oli, eh, la podéis encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como en el resto de sus redes sociales, como Oli Luthor, por si os interesa lo que tiene que decir hoy. Tiene varios hilos hablando sobre Superman, sobre Wonder Woman, creo que incluso sobre Mera y Aquaman en Twitter, si no recuerdo mal. Sí, sobre Mera tengo uno. Y bueno, también hace reseñas de cómics en, en Instagram, así que bueno, pues es una habitual del medio, podemos decir, y hoy la hemos traído aquí para que hable de una de sus últimas obsesiones, que es Daredevil. ¿Me equivoco o no? Joder, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme, chicas, y sí, eh, voy a hablar un poquito de Daredevil, que últimamente eh, se ha convertido en una de mis obsesiones y la verdad es que es bastante nuevo para mí, porque... Eh, como bien has dicho mal, en Marvel soy bastante novata y, y, bueno, lo que yo hasta ahora me está encantando, así que... Es que decir que es más es bastante novata en Marvel desde, desde su perspectiva, porque sabe mucho, mucho de DC y por eso ella se considera novata en Marvel, pero yo creo que tienes un conocimiento bastante bien, ¿sabes? Así que no seas tan modesta. Bueno, bueno. bueno. Bueno, y porque tiene 12 años, que esa es otra Efectivamente <ríe> No tiene, no tiene 12 para aprender <ríe> 12, tiene más, parece que tenga muchos más por todas las cosas que sabe, pero no, y no voy a decir cuál es da porque me siento vieja cada vez que la repito, así que nada, edad incógnita. Bueno, va, sin más dilación vamos a hablar de la película de Edad Débil de 2003, esa película que quiero que introduzca Rosa porque eh, creo que era una de sus favoritas cuando era más joven, ¿no es así Rosa? Tengo un documento gráfico en el que en mi lista de películas favoritas de Rosa de 13-14 años, no sé, está puesta la fecha, en mi diario de Harry Potter, <ríe> aparece entre ellas Dark Devil. Y yo, de hecho, antes de hacer este programa, la defendía todavía. Decía, pues a me gustó, oye, pues de la época de las de spider Spiderman, X-Men, que no tienen los medios de ahora, pero estaba muy bien, che. No, me, me, me he dado mucha vergüenza a mí misma. No sé... Ya dudo de todo, no sé si es que he visto demasiadas películas de mierda y tengo el gusto definitivamente alterado para siempre, pero pero esta película es muy mala, amigos, amigas, lo siento, he sufrido y, y me iba a saltar este especial porque ayer me tragué un maratón podcastiano de Orgullo y Prejuicio, pero tengo que venir a comentar el trauma, así que a, aquí estoy, ¿quieres que dé los datos técnicos o, o comienzo con el trauma directamente, Maloles? Yo quiero quedar los datos técnicos Porque hay un dato que me parece bastante relevante Y es que la película está escrita y dirigida Por Mark Steven Johnson Que dices, ¿Quién es ese señor? Bueno, pues yo te lo voy a explicar Es aquel que perpetró dar débil Pero si piensas que se quedó ahí No porque también es el escritor y director de otra de las grandes películas de la época de género superheroico que es ¡Oh! El motorista fantasma. Acabo de verlo al abrir más información sobre este señor. Madre mía, que... Claro, si es que aquí... Bueno, también hizo, por supuesto, la de Lectra, que a esa no hemos tenido Pero, no, no o... hemos tenido estómago. Bueno, y pues nada, pues y de Christopher Robin, ¿qué ha hecho este señor en serio con su vida? Es decir... ¿Pero qué saltos me está dando? Bueno, va vaya dato. En fin, eh, además de la dirección y guión a cargo de este notable señor, tenemos en el papel principal, por supuesto, a Ben Affleck. Electra será Jennifer Garner, que por supuesto es grieguísima. Por supuestísimo, nuestra tejana de Houston es súper griega. Eh, Colin Farrell como full size, que de esto no me acordaba, ya ha sido un trauma, Dios santo. Y además también dentro de los secundarios teníamos, por ejemplo, a John Favreau haciendo de un cero entrañable Foggy Nelson... Y el, eh, sí que destacar que uno de los que sí que me gustó mucho en su momento y no he sentido eh, vergüenza al verlo otra vez ha sido Michael Clarke Duncan haciendo de Wilson Fisk, de Kimping, vamos, el, el, el señor enorme de la milla verde, quiero decir. Es decir, este es un buen Kimping, eso es así. Y nada, el eh... resto... ¿Sí? Digo, la primera vez que, que se enfadaron porque habían cambiado de raza a un personaje. Bueno, la primera vez que yo recuerdo, supongo que habrá pasado varias veces, pero la primera vez que yo recuerdo que la gente estaba enfadada porque, bueno, Kingpin era negro. Yo es que no recuerdo este enfado porque yo creo que era muy pequeña y no estaba en redes, así que no no, no me llegó. y, es, y En a redes, mi padre, no. Y a mi padre, que es el que se enfada mucho por estas cosas, porque pues es ese tipo de persona. Eh, sin embargo, le gusta mucho este actor, así que lo vio muy bien. Era grande y fuerte, que es lo que tiene que ser Kingpin. Así que, eh, bien. Bueno, además también, otra cosa que no me acordaba era de Joe Pantoliano haciendo de Ben Urich, pero que más que Joe Ben Urich podría haber sido una versión cinematográfica de Spider-Geleu-Solem de Transmetropolitan, porque es que tiene sí. toda la pinta, en serio, entre las gafillas, el pendiente calvo. <risa> Digo, pero madre mía, que Ben Urich es este. Pero bueno. Eh, eh, eh, nosotras estamos hablando Que claro, nosotras eh, Esta película la habíamos visto jóvenes Ingenuas y, y a mí también me gustaba mucho Pero yo creo que Oli no la había visto Y la vio hace poco para este programa ¿Me equivoco? Eh, efectivamente, o sea, la vi entera por primera vez eh, cuando me dijisteis de hacer el programa y tal, porque yo tenía como recuerdos de haberla visto, pues si ahora tengo 12 años, pues cuando tenía como 3. <risa> eh, pero, pero no, ya la vi, la vi por fin bien y claro, yo iba con esa idea de que era horrenda y a ver, realmente vamos a ser honestos, es horrenda, pero como que dentro de la cutrez eh, tiene cierto encanto, ¿no? No sé, es que para mí ha sido de... Yo defendía esta peli, estaba en mi lista de favoritas y, y ha sido indefendible, pero bueno, en a fin. A ver, yo desde, desde mi punto de vista es que, claro, yo tenía 13 años, casi la edad de Oli, ¿no? Cuando la vi era... <risa> Y la vi y la vi en el cine y claro, yo tampoco yo tampoco conocía el personaje y yo salí de ahí me fui a comprarme me fui a comprarme tebeos. A mí es que me ¿sabes? pasó a mí me pasó lo inverso realmente. Yo antes leía mucho más Marvel que ahora porque era lo que había en mi casa y de hecho Quise ver qué era lo que había leído yo de, de Daredevil porque es de las pocas colecciones en grapa que sí que tengo completas pero tengo el problema de que no aparece el autor es de esa época en la que el autor ni el dibujante ni nadie leches le aparecía en la portada así que todavía tengo que clasificarlo eso tengo que ir a casa de mi padre y rebuscar y identificarlo porque no sé qué le he ido sinceramente pero yo sí que lo conocía de antes entonces me hizo mucha ilu verlo en el cine eh, y me y me gustó un montón yo no voy a mentir, a mí me gustó un montón eh, los trajes de cuero sadomaso me Parecieron totalmente lógicos y factibles y no le vi ningún problema a la película. Pero bueno... Eh... Si parece, si parece que hayan atracado el Carrefour, hayan encontrado una bolsa de color rojo y digan esto no me vale ni para el plástico ni para el orgánico voy a hacerme un traje con ello o sea, si es plástico puro como cuando en la peli de animación del Spider-Verse le dan el pijama de Spiderman, pues algo así, ¿no? además es que el pobre va como raquítico, o sea, cuando en todas estas escenas en las que le quitan la máscara de repente, que son todas muy dramáticas es como que se está ahogando y me, te entra mucha angustia, ¿sabes? Cuando estás viendo la película y le ves ahí como intentando tomar aire. Sí, pero bueno, en fin, si, si os parece, creo que he tomado suficientes notas como para hacer un, un breve, prometo que no la voy a explicar pormenorizadamente, pero sí que un breve recorrido por la misma. Con el principio de la película yo estaba en realidad esperanzada, porque vemos a dar Daredevil eh, encaramado a una cruz, ¿no? Y yo decía, bien, perfecto, pues ves, han entendido la, la intensidad, el cristianismo, el catolicismo, eh, lo profundo, perfecto, esto, ¿veis? Esta peli estaba bien, pensaba yo... Claro, que acto seguido, esto que es un inmedias res, nos aparecen flashes de este Colin Farrell que parece que esté metido de speed y, y haciendo de bullseye, pero un bullseye histriónico loco horrible y era de, vale, no, esto va a tener problemas. Pero bueno, no pasa nada, porque eso es un, un, unos pequeños esbozos. y vamos a ese flashback a la infancia de Daredevil porque nos lo van a contar todo Por orden Porque la gente, claro, en esta época en realidad no eran tan comunes. Las pelis de supers no conocían al personaje, así que te lo tenían que explicar bien. ¿Te lo cuentas súper bien? No. Aquí ya voy a empezar a rajar y me voy a enfadar ya. ¿vale? Raja. <risa> porque soy de esa clase de persona. Eh, aquí el, el accidente de, de Matt Murdock, del chiqui Matt Murdock, <risa> es porque él ve que su padre es un hmm. mafioso... Y le está pegando a, a un señor que el pobre pues probablemente se esté ganando honradamente la vida, lo que pasa es que su padre más de boxeador es mafioso, eh, cuando se supone que su padre es la figura recta o más o menos recta que él sigue y eh, además no se queda ciego por salvar a un ancianito sí. que está cruzando, que es lo que lo que caracteriza un poco al personaje, este sus buenas acciones son castigadas y el sentido es un poco eres un héroe aunque te cueste cosas, eres un héroe aunque te perjudique, que es un poco la idea de, del heroísmo, bueno, pues en, en muchas series como es la de spider-man o bien como es la de como es la de Daredevil también, que es de su vida es un puñetero desastre porque es Daredevil pero pese a ello, él sigue siendo Daredevil porque piensa que es su obligación eh, su, su penitencia o yo que sé, toda la idea, sabes, de este mundo es un valle de lágrimas pero hay que hacer el bien como muy cristiana que tiene detrás Daredevil, entonces Entonces, si coges si y dar débil lo que se convierte o sea más murdo se convierte en dar o coge estos superpoderes por simplemente ir huyendo como un pedazo de imbécil el significado eh, de, de, de ese heroísmo que hay detrás de su conversión y su sacrificio entonces me parece que está mal el principio y me enfada de acuerdo totalmente de acuerdo lo que quería decir era que te lo exponen muy Esto es el principio, y ahora vamos al nudo y esta va a ser la chica y este es el desenlace. Es una peli muy obvia en ese en sentido de estructura, por me por mucho que intente hacer ese in medias res al principio. Pero sí, pues efectivamente pasa que tiene un accidente radiativo porque sí, porque ve lo que no tiene que ver. Y además me encanta muchísimo que el, el efecto de la radiación es exactamente igual que te pique una araña. Todas tus células, el, el nervio óptico cambia y cambias entero por dentro y adquieres los superpoderes maravillosos del de radar que es esta película, que lo hacen súper cutre a mí me parecía que era yo, en, en mis recuerdos era de pues está guay tiene toda la lógica como los delfines <risa> sí, tal cual un radar vale vale el radar. Aquí el radar vamos a comentar vamos a comentar un segundo el radar porque además yo recuerdo no, yo recuerdo comentarios de, de oli en twitter al respecto de la forma que tienen de retratar los especiales sentidos de Matt en, en la serie que sí. si no recuerdo mal corrígeme es que eh, cuando enfocan a matt muchas veces se centran más en, en la boca sí. más que en otra parte del cuerpo como dando a entender que que él está escuchando o que es lo que él capta, no no la cara entera, no no lo que veríamos o lo que estamos acostumbrados a ver, sino que se centran como muchas veces en en planos que son más la boca o parece que la boca es lo que está más en el centro del plano porque él está escuchando y es sí, sabes sí. no es verdad, o sea, es que en la serie, eh, a mí una de las cosas que más me gustan de la serie, que bueno, spoiler, que no es spoiler, porque llevo mucho tiempo dando la turra con ello, eh, me gusta mucho todo de ella, ¿no? Pero lo que más me gusta es eh, el lenguaje visual que tiene la, la serie, porque como tú dices, cuando eh, quieren hacer ver los cómo son los poderes de Matt, en vez de ir a, a saco ahí, eh, mira, un radar y te lo ponen ahí como en la película, que es que es muy ridículo, en la serie son muy sutiles y entonces pues eh, eh, te ponen en la piel del personaje que esté siendo como el personaje principal de esa escena, ¿no? Si es Matt, pues Matt. Si es Kimping, pues Kimping. Si es Foggy, pues Foggy. Y entonces cuando es Matt... Eh, es como que la cámara hace eh, movimientos rápidos como mm, siguiendo el sonido, los sonidos que va escuchando Matt, ¿no? Y entonces a mí me hizo mucha gracia la película que él le decía a Electra en un momento que estaban en un tejado sí. que, que iba a empezar a llover y entonces así él la veía. Y luego leyendo los cómics me hizo mucha gracia porque él decía que la lluvia lo que hacía era confundirla aún más. Entonces pero Ay, es que oh. eso pasa en la propia peli que hay un momento en el que hay una explosión y entonces va a cazar su, su palo guay no pero como hay una explosión el palo lo ve desdoblado en su radar y no lo puede coger, pero sin embargo efectivamente la lluvia le hace ver y me encanta porque exactamente eso es más adelante pero da igual yo me apunté en mayúsculas <risa> combo radar más lluvia maravilloso <risa> pero es que es maravillosísimo porque además <risa> luego cuando lo viera tan maravilloso como lo recordaba, coge el bueno de Ben Affleck Murdoch y se quita las gafas en plan de ahora te veo que no es total, es totalmente innecesario, tío no depende en absoluto de tus ojos ni de tu cara de alelao, en serio es de, eh, me parece que esta película es muy capacitista porque retrata súper mal la ceguera en plan al sí, pobre te... eh, act, es decir, ser ciego para él consiste en actuar con cara de alelao entonces, y, y ir despeinado, por dios, esos pelos pelirrojos madre raros su... que le ponen madre mía del amor hermoso Y por no hablar de las de las eh, expresiones estas que hacen como típicas frases de Matías Perats de la justicia pausa es ciega. Es ciega. O Exacto, la película. Pero toda ¿Tiene, toda tiene un alegato mi mi alegato favorito cuando sale Mate en el juzgado, en el juzgado más cutre del mundo mundial que dice, "Señor, no sé quién." sabe que, que el perjurio es un delito <risa> y esa es su, su defensa jurídica bueno, pues eso, que en esta película sí cometen el grave error de eh, reflejar el radar y es que yo lo he visto en algún cómic que tratan mm. de dibujarte el radar también eh, pero claro, en cómic o, quizá, o mm, quizá en la película no lo supieron transmitir bien, el caso es que queda cutrísimo, queda cultrísimo, aparte de las contradicciones obvias que hay, como al respecto de la de la, de, de la lluvia, que fue de a ver, Mark Stephen Johnson, ¿tú te has leído algún cómic de dar Pues obviamente no, porque al principio ya lo puso mal, un amigo se lo contó y dijo, con esto suficiente el caso es que es ciego y salta por ahí ¿no? Ah, es que, que es que es eso molesta... eh, dale, dale, otra cosa que te mudele esta. Me molesta mucho es que eh, a Matt lo ponen durmiendo dentro de un sarcófago sí. como si fuese un vampiro. Eso está lo siguiente. El ataúd cama de agua, momento icónico de cine de superhéroes. En serio, está cuando Hiedra Venenosa besa a Batman y el ataúd cama de agua. Me pareció maravilloso. Es decir que sí, que hay algunas... O sea, estos, sí que hay algunos cómics en el que dicen que duerme así como en una cama de agua. Creo recordar, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, yo solamente pensaba... Tío, la piel la tienes que tener fatal. O sea, fatal durmiendo ahí. Súper hidratado y como una pasa. ¿No? <risa> <risa> ¿Cuánto coño tiene la arte de mi? <risa> bueno, el caso, el caso es que dices, vale tiene los sentidos súper sensibles, se pone mucha vaselina o algo y, y luego se mete en la bañera. <risa> claro, para no poder bien. ponerse el traje. Pero luego es que además tiene añadidos curiosos, ¿vale? Porque te cuentan, ¿no? Y te hacen como unos pequeños... Es que no ha acabado, no ha acaba, no acabado. Ah, vale, es que acaba, entra, acaba con tu odio. Entra. No, esto entra en diametral, contraposición, porque es un tío muy sensible y para poder dormir necesita meterse dentro del sarcófago ese. Y luego lo ves en su casa, lo ves en su casa, que se pone música, ¿Sí? música además, dos eh, 2000 era tope, y el desgraciado la sube, o sea, la sube, es de tío que... pero ¿por qué haces eso? O sea, es que no, no debe escuchar nada más esto le está reventando el tímpano porque le haces eso? o sea, no tiene sentido es de estar eh, débil podría eh, ponerse la, la música a uno y la estaría oyendo tío, que es ciego, no sordo desgraciado y en su bueno. momento pensé claro, la cama de agua no sirve de una puta mierda y lo que necesites es la del resto de ruidos y por eso se pone la música cerquita ¿sabes? Como, como para pegar la oreja al altavoz y que no oigas el resto de la gente hablando en su casa pero no, ya sí, pasa estoy... el metro, luego pasa el metro y casi le da una pechusque, ¿sabes? porque <ríe> le hace daño es que tío, no entiendo, esa película ¿por quién está hecha? por un oligofrénico es que... ¿Por, el del, que, por el del de, fanmotorista fantasma que viene a ser lo mismo ay, perdón bueno Pero que la cosa es que aquí no acaban los poderes estrambóticos de Matt, porque vale, teníamos claro todo esto y tenemos claro por cuestiones que en la película no se explican, pero venga, vale, que sabe artes marciales y lucha bien, ¿de acuerdo? La cuestión es que además de artes marciales se, está claro que este señor como superpoder ha, ha adquirido acrobacia plus, ¿sabes? Más 20 acrobacias y la capacidad maravillosa que todo superhéroe tiene debe tener de caer de un edificio de Nueva York, ¿sabes? Es de pie como los gatetes sin hacerte daño ni nada, ni los músculos todos bien las piernas perfectas, una caída limpia limpia, saltamos de edificio en edificio y tiro porque me toca, esos planos esos planos en los que va a comenzar la acción pero empieza y acaba la película porque es maravilloso ese plano final en el que se tira de un edificio porque sí, de gratis me parecen, vamos, arte el circo del sol ha perdido aquí un, un talento nato <risa> que Daredevil es, es un atleta y es un gimnasta. A mí, la, la escena de presentación de Daredevil que realmente me mola es esa escena que es digna de la serie de Power Rangers, que está como poniéndose, y, y lo ves como poniéndose los guantes y haciendo así con, con el bastón como si fuese un nunchaku o algo, que además se repite al principio, y luego otra vez exactamente la misma escena Dentro de su eh, Daredevil Cueva que es como la de Batman, que además tiene como angelotes y tiene como no sé, y 25 trajes tiene ahí colgados y, y un montón de, de, de bastoncillos también los tiene ahí colgados y de no sé, esa escena es la que más me flipa porque es como escena de, de primeros planos de, del héroe vistiéndose pero mm. montados para que parezcan súper dinámicos, súper cutres es, pero solamente la la las partes decentes, en plan eso, guantes, máscara y tal, porque intenta meterte unos pantalones de cuero de forma decente y conservar la dignidad es que no hay manera, aquí nadie se cree que Daredevil se vista rápidamente, es que ni de coña, además por supuesto de que esta máscara está totalmente hecha para que sepamos todo el rato que es Ben Affleck, es excepto Electra que lo flipa, pero bueno en fin, bueno, esas cosas por las que es mm, eh, claro que nadie se cree que sea Superman porque es poco difícil de creer venga, vale, de acuerdo, pues ya está eh, hacemos suspensión de la credibilidad y lo de la probabilidad y todo eso y de acuerdo, tira que te va además Ben Affleck tiene, tenía ya su caché, así que es normal que tenga que enseñar al menos media cara todo el rato Pero bueno, ¿eh? venga, vale. Bueno, pues después de pues esta pequeña escenilla, tenemos la parte de los tribunales. ¿Qué dirás? Bueno, pues aquí no tenían que echar pasta en los efectos especiales, ¿pueden haber hecho algo decente? No, ¿para qué? Si la peli es cutre, <risa> lo es cutre de principio a fin. Nos presentan ese caso en el que estabas comentando, ¿no? Que están defendiendo, porque ellos son los abogados la cocina del infierno, los abogados ciegos de la cocina del infierno, que solamente defienden a inocentes. Y en este caso es una señora que ha sido violada. Pero me, me jode especialmente porque pues hacen ahí un, un medio juicio muy cortito en el que simplemente sirve para que eh, Matt diga una frase a Matías Pratt y ya está. Y luego cuando acaban y pierden el juicio dicen... Claro, si es que a este le ha, pa le ha pagado el abogado Kim Pin, y era un abogado muy bueno, y era como, no podías haber dicho que el tribunal estaba comprado, no, no simplemente que ha ganado el otro abogado porque era mejor, que hombre, más cariño, valora un poco tu trabajo, o haberte esforzado un poco más, que no sea solamente porque el otro abogado es más caro, en fin, un poco lamentable, pero bueno, nos presenta a Didi... Otra cosa lamentable ahí también, y es que al violador intentando hacer sí. un homenaje... Sí, ¿verdad? Uy, pues cuéntalo tú, Oli, cuéntalo tú. No, sí, que a mí eso me hizo muchísima gracia. Bueno, gracias, toda la gracia que puede hacerlo. Así que, eh, como dice mal, como intento de homenaje al hombre este, eh, le pusieron de nombre Señor Quesada, Quesada. en homenaje a, a Joe Quesada, ¿no? Y, y claro, entonces es un poco pues como ups. Y luego también al principio de la película, cuando presentan al padre de Matt, hay otro intento de homenaje así, que bueno, luego más adelante aparecen estos tres boxeadores barras y cuaces matando a, al padre de Matt así a golpes. Y estos tres boxeadores se llaman Miller, Bendis sí. y el otro. Bueno, aguas, otro otro nombre clave de la historia de Darth Vader, ¿no? Y entonces pues, lo bueno. que sale Romita además escrito en el sí. en el, bueno, en, en la esto de boxeo, ¿sabes? Como si fuese un cine antiguo, pues pone el padre de Matt contra Romita, que es al de que supone que gana. Y otra cosa que me molestó de ahí que no lo había comentado es que en vez de llamarlo Jack Batallador Murdock, que mm. es como se llama el padre de Darth Vader, lo llaman Jack el Diablo Murdock o algo así, y, este, sí. y encima le ponen le ponen una capa que tiene, o sea, como las capas que que, que compras, eh, estas para disfrazarte en Halloween, de diablillo, que son como rojas con una capucha con dos cuernecitos, pues esas se van al todo a 100 y le compran una al padre de, de Matt y se lo ponen. Y es, de, es que no tiene sentido que lo llamen el diablo. O sea, es que, sí. Y encima es que si su padre se llama el diablo luego él se llama Daredevil, tío, ¿no te das cuenta que sería demasiado obvio? Sí. sí. Y además hay otra escena cuando Matt es niño que vienen como unos abusones a pegarle hmm. y hay un momento ahí, Pulp Fiction, en la que uno de los niños le dice en inglés, eh, I dare you, y entonces ahí <risa> coge como el dare y el débil del padre, y entonces como de eh, justificar el nombre del superhéroe, que de dónde había aprendido a hacer las artes marciales y todo eso. Sí, <risa> además fiero. es que las aprende, las aprende de repente porque van una segunda vez de los niños a pegarle, a eso sí. es otra cosa que me molestó mucho, sí. van una segunda vez de los niños a pegarle y él ya las ha aprendido, ¿no? Porque porque además también tiene super fuerza o algo así de repente. Eh, tienes radar y te vuelves a, acróbata. Bueno, y el dato <risa> es que les pega un poco y los deja mal. Y este eso no sería lo que haría un superhéroe en realidad. Bueno, pero modo, es que eso lo vamos a ver inmediatamente, porque, claro, acto seguido de que salgan del juicio y tomen café y nos presenten a un foggy que es cero carismático y que da bastante grima, lo cual hace que el actor de la serie tenga doble mérito, porque la imagen que se había quedado en el colectivo, en el imaginario colectivo, era horrible. Es que este foggy es horrible, es antipático y... Eh, no sé, y seguro que huele mal. En fin... <risa> A mí me da esa sensación. Bueno, pues como no, como es mal abogado mad Murdock, tiene que hacer justicia en la calle por los puños con la violencia, ¿de acuerdo? Y entonces, pues como marca de la casa de Ben Affleck, coge y mata al malo. Que eso no lo hacen, ¿en serio? ¡Exacto! Mata al malo. y Pero además sin, sin plantearse, no en ningún momento es, Ale, al metro, muérete. Que además debería de estar ofuscado si antes le había dado una pechusque por la mañana. Muy mal, es decir, no, no sé... <risa> quiero decir es que me enfada es que en ningún superhéroe Mata, a no sé que a no ser que esté un poquito tocado el ala sabes eso es lo que punto uno es una cosa que está muy bien llevada en la serie de Daredevil porque él piensa que a lo mejor tiene que matar a alguien y eh, por para evitar y es una pues es algo que, que le crea mucho sufrimiento y de lo que tiene mucha duda y tal y cual porque además él es cristiano no debería matar a alguien no es una decisión suya que tomar y, y en, además en los superhéroes si alguien mata, no es un héroe, es otra cosa y una de las características de Daredevil es que Electra sí que mata, y entonces como Electra mata, eh tienen un o sea, Daredevil no sabe si perdonarla muchas veces o... O... y Electra, claro, es una mujer gris por eso, porque no es buena, porque es una asesina. Entonces, de cómo va luego a enfadarse Daredevil con Elektra y a decirle, "Eres una asesina si él también es un asesino." Eso me parece Yo es que muy creo que en este tipo de con este tipo de personajes que son así un poco más oscurotes y entre comillas realistas a veces como que se asocia mmm, oscuridad y realismo con violencia o algo así. Y entonces es como que mmm, les tienen que hacer matar o algo para que digas, uy, este es como... Y no, realmente no. O sea, Daredevil es un superhéroe en toda regla. O sea, es alguien... Eh, es un héroe en toda regla. Y entonces, pues, eh, es curioso que tengan que hacer eso en de principios de los 2000 como estas. Eh, que son más así caricaturescas, más cutres. Hmm. aún así necesiten como mostrar que eh, este tipo de héroes son en realidad a lo mejor antihéroes cuando realmente no, no es así, ¿sabes? Hmm. Sí, eh, yo creo que todo esto es en realidad porque mmm, no, no terminaron de entender el personaje vamos, o sea, desde el principio creo que está mal planteado y creo que Justamente todo lo contrario al personaje de Daredevil, que es un tío que, que justamente es abogado, cree en la justicia y entonces no debería tomársela por su mano, no debería sí. matar, pero bueno, en fin pero bueno, de... la, la cuestión Siguiente. es que de, después de matar a sangre fría a este señor que se lo merecería o no pero sigue siendo matar a sangre fría sin embargo Daredevil se toma su tiempo para dibujar dos Ds con gasolina en el metro y que cuando venga después Uditch y la policía puedan tirar una cerillita y que prenda el símbolo de Daredevil dan defensor maravilloso que vale, me, porque... me parece me parece es de, es de, tú te lo imaginas ahí con el traje de cuero en medio de la estación con el otro escamochado en la vía del metro y el a ver que me quede bien poderoso porque claro, su... eso tiene su misterio, que no ves mientras tiras el liquidito con los recto que se te queda. A todos nos encanta que sea una, una película super, super macarra del palo de... A ver, en esta película tenemos la banda sonora de Imanessence. No, ¿tenemos? es que, que eso me lo estoy reservando para el momento concreto, porque la banda sonora de esta película es digna de admirar. Esto, pues no, sí. normal que me gustara esta película a mí con 13 años, si tenía todo, claro, lo tenía todo. todo. sí. <ríe> Pero bueno, eh, eh... Dime, dime, perdona, vale. Maroles. Que, que los sentimientos me, me, me, me ofecan. No, eso que, que tiene todo... O sea, quiero decir, yo entiendo que me gustaste con 13 años porque lo tiene todo. Tiene la banda sonora de Ibanez, tiene flamas, ¿sabes? O sea, y fuego todo guapo. Eh, eh, con una especie de top, ¿sabes? Y pantalón sí. de cuero que lleva pinchos, que pincha, pincha, mata, ¿sabes? Y, y joder. Y luego el... el claro, Daredevil, con sus bolsas de basura que, a ver, estaban todos flamas también, estaban <risa> bastante un falle bueno pues nada eso eh, seguimos a la, seguimos. Mi siguiente escena favorita que es eh, que es la escena que matt sabe que una tía está buena porque la huele el radar solamente le funciona si llueve pero sabe si está buena por el olor es decir ahora vamos a empezar en la, en la zona de la película voy a agruparlas porque para que seguir el orden voy a agruparlas en ti como no ligar con una chica Para empezar, ya es creepy de la muerte que eh, sepas si está buena o no oliéndola. Más creepy es que para encontrarla en una fiesta, te acerques hasta ella olfateando y luego te, te pegues así a su cuellecete y la huelas, pero la huelas así todo turbio a lo Aníbal Lecter y digas te he encontrado. Eso me... Pero bueno, ahí ya la conocía, pero antes de conocerla, después de hacerse el, el gilipollas, porque es que ni ciego ni nada, el gilipollas, en la cafetería, eh, como la chica le da calabazas, pues hace lo que todo buen señor tiene que hacer, que es perseguirla y seguir cansineando hasta que, pues la cosa eh, va a mayores y tiene que luchar con ella, ¿sabes? Porque la chica le dice o sea, que no, que no le va a decir el nombre, que se va, y cuando se va a ir, Coge Matt y la coge del brazo. En plan de no te vayas, mujer. Sí, sí. Y encima eh, luego haces pues todo el ritual del cortejo típico que es una batalla ninja. <risa> <¿Hacés> una <risa> en lutería? un parque infantil. <risa> ¡Ciego! tío, te llamas el diablo como tu padre, eh, encima te dedicas a pegarte de manera ninja, vestido de Matt Murdock a plena luz del día, tío, lo raro es que no todo el mundo sepa que eres el puto dardébil y sí, probablemente tío. me la sacas oligas, porque la llevas por ahí paseando para echársela luego a las cés que tienes que hacer que se pongan plamas, joder, tío, sí, te ves que... Es que todo lo de to, toda la relación, bueno, este es un caso de película tóxica, tóxica en cuanto a la relación de la chica y el superhéroe, es un ejemplo de libro. Pero eh, vamos por partes, porque claro, por supuesto, este personaje femenino ni tiene personalidad ni leche está hecho para, para, para, por el superhéroe. Y por ello mientras están peleando porque a la chica no la dejan irse tranquila ella en vez de enfadarse o hostiarle de verdad pues tontea, en plan de ¡Ay, que me estoy conteniendo! ¡Ay, pues parece que luchas bien! Y... Sí, parece más una escena de La La Land que es un que... dar débil, vamos. Porque además hay un momento en el que cuando van a empezar a luchar están los dos en, pla... en mirando a, es decir, eh, puestos en fila mirando a cámara, que es como, venga, sí. ahora bailad. Y luego se suben como a un balancín y empiezan sí. ahí a hacer equilibrios, de verdad. Esa escena da mucha vergüenza, encima. ¿eh? Vale, y sobre todo, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si os gustan las películas de acción, a mí sí, pero eh, he visto a gente pelear mal, pero lo mal que lo hace Jennifer Garner... O sea, es, que es como si Jennifer Garner hubiese aprendido a... Pelear, ¿vale? Estoy haciendo comillas, lo que pasa es que no me las veis, esto es por casting. Bueno, pues hubiese aprendido a pelear viendo películas de acción malas. No hubiese visto, ¿sabes? Es como nunca hubiese visto una coreografía ni nada, es como si hubiese visto la copia de una copia de una copia de una copia, ¿sabes? Y entonces sería la forma en la que mueve las manos. Es ridícula, es, es que tío, ni Taichi, ni Taichii, ya así de mal. O sea, yo me metía con la serie de Iron Fist porque el, el señor Rubiales que no es David Bisbal peleaba mal, eh, pero es que tío, está pava, es otro rollo, eh. Es otro rollo, pero es que claro, no es su no es su, su medio, ¿sabes? Esta chica no nació para ser heroína de acción. Nació para para hacer pues entre fantasmas, ahí lo hacía muy bien y lloraba todo. Alias, el rato no, era, tía, no era, ¿no era Alias bien. lo que hacía esta chica? ¿Me quiere sonar? Sí, ¿hacía alias? Creo que sí. Ahora ¿Está? no lo sé. Lo, lo mismo me estoy meando fuerísima, pero yo creo que sí. Espérate. Sigue hablando, que la busco. Pues eso, que yo, yo creo que esta era la de Entre Fantasmas. Sí, entre fantasmas alias. Llevaba un montón. Perdón. Por sí, y Disney, no. Pues no sé cómo haría en alias. A lo mejor en televisión, no sé, le ponían un doble. O a lo mejor no tenía que pegarse con nadie. O a lo mejor no era ninja, joder. Es que ninja que sepa por lo menos, te lo digo en serio los requisitos mínimos son saber aceitar, hacer Tai Chi <risa> pero, ¿sí además es yo, que mal... toda la coreografía era como lentita ¿no? joder que le hubieran metido ahí un más uno a la velocidad porque eso era como si nos ponemos es en una tarde la sacamos tú y yo maloles esa coreografía <risa> son saltos antigravitatorios de estos totalmente que simple con el que van saltando sería menos cantoso también me di cuenta que, que, que bueno Ben Affleck obviamente eh, no lo hace bien pero claro al lado de Jennifer Garner dices bueno pues vale Pero claro, me hace mucha gracia que todas las escenas de acción son súper oscuras porque eligieron de dar débil a, a Ben Affleck, que tiene una barbilla súper característica. Claro, ya ya lo he dicho ya lo he dicho yo alguna vez, tiene la barbilla como un calcetín sudado. Porque, eh, porque bueno, a mi hermana le gustaba mucho y entonces a mí me gustaba mucho meterme con Ben Affleck. Y, y claro, tiene una barbilla muy característica y no pueden... O sea, ya hay momentos en los que dices su doble, doble, doble. Y es de claro, porque va atrapado, pero tiene una una cara que es muy reconocible, y claro, tienen que hacer las escenas muy oscuras y aún así se da cuenta, o sea, se nota cuando, y eso que yo no me suelo dar cuenta de estas cosas, se nota cuando, cuando está utilizando doble, porque claro, obviamente Ben Affleck, Eh, ahora no ahora seguro que no pero eh, antes tampoco estaba para dar volteretas en el aire ¿sabes? Pues la cuestión es que ¿qué es lo que haces después de tener una cita ninja con el tío que te acosa por la calle? pues obviamente lo invitas al baile que da tu padre mega rico porque <risa> es una perfecta segunda cita ¿no? bueno <risa> Y aquí tenemos el momento ese creepy que os he contado de que la, la huele, pero es que además eh, me, me lo he querido apuntar porque me pareció maravilloso lo que le cuenta después de que él, en, en una coña maravillosa y graciosa, le dice, estás preciosa. Y ella le responde, quiero que sepas que la única razón por la que me he vestido así es porque quería estar guapa para ti. Ale, haceros todos pajas que Jennifer Garner quiere estar guapa para vosotros, es la única la única razón por la que esta señora se arregla para el un chico ciego es que, en serio y en fin, pues Porque nada Jennifer, de... la próxima vez si me quieres bueno, Electra, Electra la próxima vez si te quieres poner guapa para mí por favor el favor de no ponerte o sea de no comer alioli, que es lo que llevo oliendo desde la entrada y por eso te he encontrado ¿sabes? Sí. <risa> y eso por no hablar de que Matt en esa escena va vestido igual que va vestido en el resto de la película que es con un traje de lo más normalucho que a saber de dónde ha sacado me encanta porque, bueno, realmente Matt, no sé por qué cojones, pero se hace el duro y dice que no va a ir a este sitio porque, pues como él defiende a los inocentes y tienen que ser pobres y tal pues no va a ir, entonces Electra se lo encuentra casualmente diciendo oh, sabía que estarías por aquí, Nueva York ¿sabes? no se me han dado el teléfono apenas el nombre, no hay Twitter ni, ni Tinder ni nada, y se han encontrado casualmente por la calle por supuesto que sí, agujeros de guión ¿dónde? no no, no hay problema no sé, pues eso, todo, todo muy turbio y acaba con que se van al baile, y Y aquí tenemos una pequeña complicación de la trama, que es que van a matar al padre de, de Electra por ser mafioso, básicamente. Y ya está. Kimping uh -huh. lo, lo lía. La, la peli no tiene ningún tipo de complejidad, por más que te intenten hacer como que hay enredos, no. Le, le cargan el muerto y punto. Y llaman a Bullseye, que lo han presentado antes, pero lo he obviado porque era ridiculísimo, y se dedica vale, a tirar vale. a tardos y a matar a gente con clips. <risa> esto es otra cosa que me pone muy nerviosa, ¿vale? Es de... ¿Por qué está todo el rato Bullseye tocándose eh, la diana que tiene en la frente, ¿vale? Lo han hecho muy cómic y le han puesto una puñetera diana así como descarificación en, en la frente. Y dices, vale, pero ¿por qué está todo el rato como acariciándosela? De, ¿A quién? O sea, ¿por qué? Tío, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Quién le dijo a ah, Colin Firth? Colin Firth, tío, mira, yo sé que tú eres actor de método y vas a ser Bullseye. Y Bullseye lo que hace es matar gente y acariciarse la frente. Joder, tío. O sea, de, yo entiendo que sea calvo, ¿vale? Y ...diga, qué gustito pasarte la mano por la calva... ...vale, lo entiendo... ...pero solo por la cicatriz... ...es que no tiene sentido alguno... ...segunda <risa> cosa que no tiene sentido... ...eres un asesino a sueldo... ...eres un tío peligroso... ...te ganas la vida matando gente... ...tío no vayas matando a gente porque te dicen que eres irlandés. A la abuela del lado se la carga yo, tío, es que mira, a lo mejor te cargarías a los 50 policías que van a por ti pero es que dejas un rastro de cadáveres, <risa> te detendrían, esto es terrible, aparte de que está loco como una regadera. Mi parte favorita es y tiene 5 años y dice, yo también quiero un traje. Sí, <risa> llega llega Kimping, le cuenta, mata a todo el mundo excepto a Kimping, Dios sabe por qué, porque la trama tiene que seguir <risa> y le dice algo así que sí, que va a matar a todo el mundo que quiera, pero que él también quiere un disfraz dice exactamente, un disfraz <risa> muchachos, si llevas disfrazado desde el minuto uno de película, que de hecho cuando le ponen el disfraz yo ni lo noto, porque era una gabardina de cuero y antes ibas con una chupa de cuero, que más eso es más igual de personaje <risa> pues nada, que el personaje se va mata al padre de Electra, Electra se enfada porque cree que es dar débil y la gente en las películas no sabe hablar ni comentar los problemas ¿no? Entonces tenemos el primer momento, el primer momentazo de banda sonora de la peli que es el funeral del padre de Electra con Majin Mortal Van Estens, de Van de fondo, maravilloso y muy profundo como en la película en la que es todo profundo y vuelve a llover y con su radar él ve que Electra tiene la cara pocha porque está triste, me encanta como cae la lluvia en esta película porque te captura toda la cara no te moja solo el pelete, por todo el pelazo que tenga Electra, no, te ve perfecta con el morro torcido y me embalo Y pasamos directos a otro momento musical maravilloso porque yo creía que esto no se iba a superar. Pero Elektra se va a entrenar porque tiene que matar a la gente que ha matado a su padre porque ella no tiene ni puñetera idea de por qué lo han matado, pobrecito su papá. Y se va a entrenar con banda sonora de Van Estens. Voy a poner Evanescence, eh sino ahora mismo, ahora mismo sí si es que no lo he puesto antes, muchachas, porque Evanescence no sabía Eso yo es cómo escena de la película. No sabía, no sabía yo en qué momento de Fangirl iba a conseguir colar Evanescence, pero yo sabía que esa vena emo tenía que salir en algún momento, es muy intenso y va a sale, va a ser ahora, va a ser con Dardevil cuando voy a meter Evanescence. Es que además es yo la canción que, que más creo, reconocible, ¿no? Famosa a raíz de esto. Eh, yo, claro, yo recordaba que como a todas nos dio con Evanescence en algún momento de nuestra de nuestra pronta adolescencia, ¿no? Y es de eh, recordaba Evanescence como algo que marcó mi adolescencia, pero no sabía por qué se había puesto tan de moda hasta que vi la película y dije, "Hostia, era de aquí. Entonces, este si una cosa buena ha tenido la película de Daredevil, es que nos volvió a todas un poco gotiquillas, ¿no? Sí. <ríe> siempre está bien, siempre está bien. Así que, bueno, yo tengo que confesaros una cosa, que desde eh, el momento en el que el padre de Electra se mete en el coche hasta la escena de pegarse en el tejado, la, el otro día que me puse a revisionar la película, me dormí, así que no me acuerdo de nada de eso en mi pues nada, no te preocupes porque la verdad es que esta ya es la parte en la que dejan de pasar cosas graciosas, pero bueno, haciendo así un, un, un speedrun por la peli eh, Elektra entrena dos minutos y se va a pegarse con Daredevil Sí, por la porque ya sabéis ten... tienen un radar aquí en este Nueva York y se encuentran fácilmente, lo acuchilla un poquito y entonces ya es cuando le sí, quita sí. la máscara y dice, "Ay, vagueras tú, qué cagada." Y otra cosa, otra cosa que me flipa de esta película es que pinchan un poco a Daredevil sí. y ya el tío no puede pelear. Luego vemos en la serie que sale Charlie Cox que lo tiran desde un balcón, lo putean, lo rajan y el tío sigue peleando. Y en los cómics también es un poco así, ¿no? Daredevil sí. está todo el rato hecho una mierda y encima se oye como le brujen las costillas, que eso ser algo asqueroso, pero bueno, que, que, que se nota que está súper jodido tal, y aún así sigue, ya este le pinchan un poco y ya está como de madre mía, me voy a morir, y de todas formas, en una de las profundas contradicciones del capitalismo, creo yo, <risa> eh, conceda a débil y dice, ha, o sea, me ha dejado súper jodido la, le la letra con el tenedor ese gigante que lleva, que me la aquí en el hombro, y entonces luego se pega con bullseye, y luego, o sea, no espera ni nada y se va a pegarse con Kimping. Sí, tal cual. Ese tío se coherente. si estás fatal, estás fatal, pero no quiero decir no no que no sea de pues ahora sí, ahora no, decídete. Sí, pero antes de eso antes... quiero quiero recalgar, bueno, no quiero, pero hay que hacerlo porque luego dicen que somos unas exageras y que es mentira, uno de esos maravillosos eh women in the refrigerator. Eh, porque, claro, de la forma más misógina posible, coge Bullseye en dos momenticos, después de toda la pelea que se ha pegado con Daredevil, coge a Electra por el cuello, la escamocha y la mata. Todo esto, por supuesto, observado por Daredevil, que sufre mucho, y entonces encuentra fuerzas de saca fuerzas de flaqueza, y se enfada, y mata a Bullseye, y efectivamente, acto seguido, se va por Kimping porque está muy enfadado. Y no sé, me parece lamentable, es que además es, es mujer en el frigorífico de libro, no sirve para nada el personaje de Electra más que para ponerse guapa, para dar débil y que la maten para que dar débil sufra. Pero es que eso sí que es un poco el personaje de Electra y, y digamos que eso sí que está un poco dentro de la Electra del cómic dentro de lo que cabe, Electra es como sí que es verdad que en el cómic está más desarrollada y es una mujer fatal y tal pero pero bueno, al final sirve un poco para que la maten y Daredevil sufra pero es que una tenías, de las cosas de características... todas las mierdas del cómic tenías que hacer esa fiel no podías hacer fiel el principio ya, no, no, no, está claro, pero y de todas más Daredevil es un personaje que es tiene un montón de novias que todas se mueren eso es lo que sí, le caracteriza, sí. o se mueren o son malas o se vuelven locas, o son malas ¿Vale? eso es lo que le pasa a la débil y aún así sigue, sigue ligando o sea yo le pondría un cartel que ponga eh, tóxico, ¿sabes? no salas con él Cuidado. bueno, maravilloso momento antes de ir a luchar con Kimpin cuando mata a Bullseye tiene una de esas preciosas frases Matías Pratt lo tira por la vidriera de la, de la iglesia y dice Diana fin <risa> toma ya y bueno, y se va a pegar a Kimping, luchan, pimpan frase turbia de Kimping como es costumbre, y coge <ríe> en esta peli os había dicho que son todos un poco cortitos pues Matt, el primero, normal que perdiera el caso del principio de esto porque coge y está muy enfadado y le pregunta a Kimping, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué mataste a mi padre y por qué has matado a Electra? y Kimping por supuesto dice negocios, <ríe> a ver que no te has enterado, que tu padre estaba en nómina ¿no te has dado cuenta que era un poco turbio? y lo de letra? Pues porque su padre estaba en negocios. Es de, en serio, Daredevil, ¿no te has dado cuenta? A las alturas que vamos de película, ¿de dónde estaba todo aquí el, el, el meollo? Pero bueno, pues nada. La cuestión es que si antes no había tenido ningún problema en matar al, a, a Quesada, a, al gag de Quesada, sin embargo, en este momento le entra la humanidad y decide que a Kimping no lo va a matar. ¿Kimping, sabes, que se ha cargado a su padre y a su novia? A este no. ¿Por qué no? Porque ya será justicia, él no es así. Es de, toma ya, buen momento has elegido para reflexionar en esta peli. Y, y bueno, otra la frase maravillosa con la que acaba la peli es la de «Soy un diablo de la guarda». Toma ya. Sí, se me había olvidado eso. Claro. Es que, os lo prometo, que esto era tan bueno que dos tres páginas de apuntes llevo y nada, y esto es todo, y luego me fui a ver Electra pensando, venga va te dormiste cuando eras joven pero ahora lo puedes aguantar pero leí que ni siquiera era continuación que era precuela, pero yo decía, ah bueno que me la van a resucitar, porque hay como un pequeño este de que a lo mejor Electra no está muerta y eso a mí me hacía ilu, yo que en mi momento me gustaba me vendieron la historia, pero no era una precuela, así que a quién cojones le importa y, y nada y decidí no verla, y hasta aquí mi, mi reseña de Daredevil Sí, yo con el Electra tampoco me atreví, ¿eh? o sea me vi me tuve que ver Daredevil en dos partes para reflexionar un poco entre cada una y luego ya con Electra no me atreví Pero bueno, tú sí que comentaste que, que te había parecido eso que por lo menos tenía pocos complejos. Sí yo, yo creo que fue por, por lo que os dije al principio que o sea me la esperaba horrenda y es horrenda pero dentro de lo cutre que es como que me, me entretuvo mucho y uh -huh. como que me hizo gracia, ¿sabes? Como que dices, joder, es mala, pero lo han intentado, ¿sabes? A ver, sobre todo, vista desde la perspectiva de, de, joder, he visto la serie, me ha gustado, ¿Cómo es? O sea, sé cómo puedes hacerlo bien, mira qué gracioso es como cuando lo hacen mal, ¿no? Sí, Pues yo creo que tenemos ya suficiente pues, con la película de Daredevil, porque más sería ya ensañamiento, y el ensañamiento <risa> es delito. Vale, es es... agravante, es agravante. Torrosa, delito. No hace falta ponerse técnicas. Bueno, eh, total, que vamos a pasar a hablar un poco de la serie de Daredevil, que es de Netflix, aunque en colaboración con un montón de gente, que sí. es de 2015. Sí. Y está creada por Drew Goddard, que es, por cierto, el que ha escrito y dirigido también Bad Times at the royal uh -huh. que es más o menos nueva. No sé si la habéis visto vosotros. La verdad es que yo no. Me quedé con las ganas. No, no, la tengo pendiente. No, yo tampoco, pero bueno, que la han puesto bien y, y eso, yo la veré en algún momento. Bueno, pues Rosa, ¿quieres leer tú los datos técnicos? Sí, Vamos por supuesto. Vamos a un poquito quién es quién. Pues, aparte como hemos dicho, el creador Drew Goddard, tenemos en el papel principal al maravilloso Charlie Cox le queremos muchísimo, Cinnamon Roll recomiendo especialmente verle leyendo tweets en el que dicen cosas bonitas de él, porque se pone nervioso y sonríe y es, no sé, muy entrañable <risa> Luego, eh, de Karen Page eh, Deborah Ann Wall, a la que yo principalmente reconozco de Trublad, es que no sé, era lo gordo que hizo antes y que eh, aquí eh, yo creo que es uno de los personajes que más evolución tienen y sobre todo en esta temporada de le ha gustado muchísimo a mucha gente sí, a mí me encanta Karen, me ¿Sí? parece de, no solo de la serie, sino así de personajes televisivos en general me flipa a mí me molesta un poco que a todas, la, bueno, a todas, pero a eh, las eh, las heroínas no. Los personajes femeninos en los superhéroes tengan que acabar siendo periodistas, ¿no? toca Tocapelotas. Sí. Porque es como un poco de, ah, es que es lo que sabéis hacer vosotras. Y me molesta un poco. Pero bueno, pero la verdad es que está muy bien llevado y es muy natural como lo meten, así que guay. Bueno, continuando, así por hacer un breve plantel del elenco. Eh, Foggy Nelson, el adorable Foggy Nelson es el del Henson es que en serio, le quiero mogollón y le he ido queriendo más conforme pasaban las temporadas el es memorable Wilson Fisk que es interpretado por Vincent Donofrio en este caso el recluta patoso, ya se, se quedó así hasta que ha hecho de Wilson Fisk y lo ha hecho muy guay y no sé, queréis que os diga alguien más porque básicamente los principales son estos, pero tengo aquí a todos a ver, abiertos. Ben Uric, ¿no? Ben Uric también está por ahí Espérate, que es que eh, Ben Uric es Bondi-Curtis Hall. Es que claro, que eh, ya hay que remontarse temporadas atrás. <risa> sí, y bueno, también, por su, eh, si nos vamos a la primera, sí que era importante Rosario Dawson, eh, haciendo de mm -hmm. Claire Temple, que además luego va a salir también en Luke Cage, ¿no? Creo que salía también. Y en sí se sí, cayó un saludo mío, ¿no? Hmm. Sí, creo que sí. Eh, y surer que es la que hace de Vanessa. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Ah, es verdad. Es sí. verdad. Bueno, por supuesto, eh Elodie Yung haciendo de y, y bueno, pues, pues John Bertrand haciendo de señor Este de de Punisher. Sí, de, de Frank Castle. Sí. Y, y es que todos estos bueno, se bueno, me habían olvidado, porque como tengo la tercera tan fresca, el resto es como bueno, pues sí, por ahí está. Y, el que interpreta, no sé cómo se llama, pero el que hace de Bullseye en Wilson Versel, sí. ¿cómo se llama? pase pues ese, muy majo también. No lo hace súper bien. Me, me gusta muchísimo sí. el personaje. Además sí, no sí. no te lo presentan en exceso obvio al principio, aunque te lo ves te lo ves, lo suficiente como para que digas, "Ah, oh, va a ser él", pero no lleva una Diana pintada en la frente. Colin Farrell te sí. estoy mirando a ti. Total. yo si no hubiera, o sea, si no me lo hubiera así bueno, que no es spoiler porque Hombre, si con un poco de saber de los cómics, pues ya sabes que es Bullseye, pero yo como todavía no he leído ningún cómic en el que salga este personaje, pues no sabía que era él y, y entonces me sorprendió mucho que digo, anda, pues este es el, el tal Bullseye, ¿no? <risa> Bueno, y quería sí. dar un, un breve dato, que esta temporada es la que mejores eh, ratios y críticas y, de hecho, porcentajes de visión de ha tenido con respecto a las últimas producciones que ha ido sacando lo que es Marvel Netflix de hace vengado, eh, Vengadores, no como eran los defensores, eh, Luke Cage, que fue cancelada y de demás, y la cancelaron. Eh, pero, sin embargo, se estipula que esta cancelación está un poco debida o en tronca con la caducidad de los derechos que va a haber y la plataforma de streaming que va a sacar Disney. Así que da la sensación de que Netflix ha hecho un poco un... Pues si me van a quitar todas las series de superes que tengo en Netflix, pues no voy a hacer más. Porque lo cierto es que la, el resultado de esta serie estaba siendo muy guay y yo creo que todo el mundo, más o menos de forma unánime, estaba conforme en que, desde luego, mucho mejor que Defensores, mucho mejor que la segunda y en general contentos, ¿no? Sí, a mí la verdad es que esta serie es que me alucina y ya no sólo por el tema de que hombre, si, si te gustan los superhéroes y tal pues siempre prestas la atención ¿no? Pero ya a, aparte de eso, como mmm, si te quieres poner una serie buena pues Daredevil es una opción genial porque es que lo tiene todo, para mí es una serie completísima y me dio una pena tremenda que la cancelaran no me lo podía creer pero bueno es lo que hay sí Bueno, la primera temporada... La segunda no me gustó. Ahora ya con el margen de tiempo tengo que decir que la verdad es que la segunda temporada no me gustó, lo siento. Eh, además es que creo que la estructura y todo se va bastante de la primera y la y la tercera. La primera sobre todo me encantó y yo creo que chocó mucho porque te muestra esa violencia súper cruda. Si matar a nadie es posible, ya ves <risa> qué cosas. Y, y yo creo que hacía mucho que no se veía una violencia tan explícita en una serie en, en, en, bueno, en televisión. Esto ya fue es fenómeno más curioso en plataforma de streaming, ¿no? i y además, tanto la primera como la tercera tienen esa marca de la casa de las escenas plano secuencia maravillosas de Cágate en el sitio que son sí. una gozada eh, espectacular, es decir, concretamente en la tercera, que es la que tengo más fresca, la escena de la cárcel a mí ya me habían avisado sí. y decía, bueno, pues vale, pues me imagino que será pues, plano secuencia, de acuerdo pero es que no, es que de verdad que le, le sacan partido al plano secuencia, te mete totalmente la angustia el planteamiento es brillante y, y la ejecución es maravillosa, aquí todo el mundo sabe de pelear, qué maravilla. Sí. Bueno, eh, antes de que sigamos, yo quiero decir que spoiler, ¿vale? O sea, aquí ya spoiler a full, o sea, que si no ah, habéis sí. visto las temporadas eh, desconectad, ¿vale? Hemos dejado Nosotros un saldado. plazo muy prudencial de tiempo desde que salió, y no es porque se nos haya pasado ni nada, ha sido totalmente a propósito para daros tiempo para verla. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, yo de tasmas por, sí, por si acaso lo aviso. Sobre esto, quería decir que me parece que visualmente es muchísimo más chula la primera temporada sí. que las los siguientes. Me parece que la tercera tiene cosas muy chulas, pero ninguna de las dos está visualmente a la altura de la primera. La primera eh, temporada tiene cada plano es un planazo. Sí, eso es verdad, es mucho cada más bonita. es cada plano es bonito. Eh, me puse el otro día los primeros capítulos para refrescar un poco y estaba flipando. Y sobre todo estaba flipando por varias cosas, por la forma en la que tienen de mostrarte que Matt es ciego pero que seguía por el sonido y creo que eso es mm. también trabajo de Charlie Cox, que lo hace muy bien. Mm. La forma que tiene de ir como un poco agachado y cómo gira la cabeza hacia un lado y a otro y cómo eh, tiene muchísima expresividad en la zona de la boca, como él lleva todo el rato gafas, la nariz la puedes mover pero no mucho, a no ser que seas la bruja novata, es en la boca donde recae todo el peso de la actuación que en la película de Daredevil de Ben Affleck él simplemente aprieta los dientes en un momento y luego los desaprieta y esa es toda su actuación bucal. Sí. Mientras que, que Matt utiliza todo el cuerpo y sobre todo muchísimo la boca. Eh, los labios centroabiertos, además, claro, los planos también ayudan, que le enfocan mucho a la boca cuando habla y tal, pero la forma en la que tiene de... de abrir ligeramente y cerrar la boca para mostrar un poco de duda, cómo se, se humedece de vez en cuando los labios, todas esas cosas son eh, muy bien hechas por parte de, de Charlie Cox, y eso, y la forma que tiene de inclinar la cabeza, de girarla, que parece parece un perrete, ¿no? como como <risa> tratando de sí. indicar el sonido, y eso lo hace muy bien. Y no sé si recordáis que la primera temporada una de las primeras escenas está él de noche y está en, en el puerto con los contenedores esos, pues la forma que tienen de usar la luz para que la fotografía sea bonita, siendo de noche y oscuro, pero sin llegar a ser eh, un borrón, ¿vale? Sin sí. llegar a ser feo, sino que utilizan muchísimo como la luz refleja en, en el asfalto, como la luz refleja en los en los contenedores, tal, es súper bonito. Entonces, es de, joder, cada imagen es súper chula, cada plano es chulísimo. Luego la segunda, la verdad es que yo la vi en plan súper maratón y además eso, eso no me gustó porque tampoco me, me cuadraba el Elodie como como Electra, poco visualmente, pero no del todo. Sigo pensando que, que le falta abrazo un poco para ser Electra, pero bueno, ¿vale? Eh, a mí siempre me parece que a todo el mundo le falta abrazo, sobre todo a las chicas, pero bueno. El caso es que eh, esperaba más y no me no me acaba de, de cuadrar como Electra. Creo que también es muy difícil hacer bien al personaje de Electra porque es eh, el personaje de Electra está hecho por Frank Miller y Frank Miller hace prácticamente un arquetipo de mujer fatal y es muy difícil que eso funcione fuera de un contexto plenamente noir, que es lo que más o menos hace Frank Miller en Daredevil, entonces eh, es difícil, ¿vale? El personaje en sí es difícil, pero bueno, sí, que no me cuadraba y encima estaban ahí todos los puñeteros ninjas que, que parecían hormigas en un, en un hormiguero y eso no me molaba pero la tercera temporada es que además, eh... espera un momentín el, el problema además con la segunda es que creo que la estructura que hicieron fue una equivocación porque estaba como partida por la mitad y sí. no no te llevaba natural por el visionado de la misma, ¿sabes? tenías la primera parte de Frank Castle que si te gusta mucho el castigador, de acuerdo, pero me lo pasé mejor con las pelis, incluso, aunque eran más cutres, ¿sabes? Y no es porque lo haga especialmente mal eh, el actor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama y lo he dicho al principio, pero ya lo sabéis. Eh, eso. La cuestión es que... Eh, eh, te corta a mitad de la trama del castigador y luego te enlaza con lo de los ninjas y ninguna de las dos acaba de funcionar y se les va totalmente el tono oscuro que sí que habían sentado muy bien en la primera y que además es son unas escenas de noche que siempre se dice no que es normal que se hagan escenas de acción de noche porque salen más baratas de hacer y es menos mm -hmm. difícil que técnicamente veas fallos es decir es más difícil que veas los fallos pero en este caso además por las características del personaje y por lo cuidadas que están quedaba muy bien pues en este caso se desdibuja totalmente ese patrón que habían hecho en la primera además de que perdemos a, a Wilson Fisk que era pues un señor villano es decir sí. y ahora ya continúa con la tercera lo que, yo es que yo cuando empecé a ver la tercera eh... Ya iba un poco mosca porque no... A ver, no me, no me gustó mucho la segunda. O sea, ver, la vi y en el momento, pues vale, me pareció bien. Lo que pasa es que es como la primera sentó el listón muy alto y entonces a mí la segunda pues fue un bajón, ¿vale? Y luego la de Defensores me pasó un poco lo mismo, ¿sabes? Que Uf. fue como, pues vale, bien, ¿sabes? en Pues Ox, más Electra, más ninja más tu tía, pues muy bien. Y, y luego la, la tercera, yo estaba un poquito ya mosqueadita. Entonces... Eh, mm me habían dicho que iba a estar basada bastante en, en Born Again. Una de las cosas que me gusta mucho de Born Again es que en página de todos los cómics sale... Eh, bueno, de todos o de, o de tres, creo eh, Que Oli se lo ha leído de manera reciente Seguro que ella eh, me puede me, lo sabe mejor O sea, me lo puede refrescar Pero que son eh, las eh, Dardevil visto desde arriba Y hay una que se llama como Purgatorio No sé qué, no sé sí. cuántos Y entonces sale Dardevil como cada vez más en la mierda <risa> sí. para Que se llaman así como Purgatorio, Infierno no sé qué. Los... Sí, van, van teniendo como diferentes... Sí. Eh, lo dividen por capítulos, claro, y cada uno tiene un nombre diferente y es lo que tú dices, o sea, um, cada vez de Matt va hundiéndose más en la miseria y recordártelo, porque a mí algo que me sorprendió del cómic es que um, al igual que en la tercera temporada de la serie eh, era muy reiterativo a la hora de um, decirte que Matt estaba mal, que estaba en la mierda, que te acuerdes, y para que luego como... El, ese ascenso, ese, esa vuelta a las andadas, pues te impacte más y no sé, conectes mal, más con él, que es que el pobre está hecho polvo todo el rato sí. me una... Pero yo me refiero yo me refiero a que en, en, en las primeras páginas, o sea, ves como la primera página de cada cómic es la habitación de Matt vista desde arriba y sale la habitación y una cama. Y es como una escena desde arriba, ¿vale? Bueno, una viñeta desde arriba que ocupa la totalidad de la página y, claro, en la primera, pues... Sale Matt en su cama guay, ¿sabes? Y, y la habitación está limpia. Luego, en eh, los siguientes capítulos, va él estando cada vez más reventado, eh, acurrucado, de hecho, en la cama, porque, bueno, le dan palizas a lo largo del cómic y está hecho una mierda, y entonces sale nuevamente esa escena fija desde arriba, que está... Eh, él acurrucado en la cama, cada vez más mierda en la habitación, que además ya no es su habitación porque pierde la casa, etcétera, etcétera entonces sí. es como, va cada vez eh, como ese plano fijo te, te, te revela cómo está Dardévil y además eso, el nombre de los capítulos cada vez está peor, ¿no? y es de purgatorio infierno, no sé qué, entonces es como en una sola, en una sola página queda claro cómo está Daredevil y se repite, ¿vale? Y es, pues eso, una una escena bastante famosa, o sea, una viñeta bastante famosa y que además, como se repite, pues eso, es un recurso que utiliza eh, el, el dibujante, en este caso, Matt Ucheli, ¿sabes? Pues muy guay. Bueno, eh, pues cuando está cuando Matt está, al principio de la tercera temporada, súper jodido, hay un momento que él está... Eh, en la iglesia, ¿vale? En el sotado de la iglesia porque lo están eh, o sea, lo están cuidando porque él está muy jodido, no sé si le han dado una paliza o lo que sea. Bueno, pues eh, bueno, claro, después de todo lo de defensores que lo están cuidando y eso eh, porque se le ha caído un edificio encima, pues yo pensaba que iban a hacer un homenaje a esa viñeta, iban a hacer una una o sea, poniendo la cámara arriba, ¿sabes? Iban a, a enseñar de Matt con el camastro en el que está y el tumbado en la cama acurrucado para que fuese pues eso un, un plano muy similar al, al del cómic, un pequeño homenaje, como además pues está muy inspirado en eso, como en el caso de la película de Daredevil de dos, primera escena, como tal como ya ha dicho Rosa, mm. que sale Daredevil abrazado a la cruz eh, Daredevil es eh, escena tal cual, que sale abrazada a una cruz y una lápida cuando eh, matan a Electra, entonces una es como bastante representativo, es un guiño al cómic, aunque sea sea de la película de 2003 también la forma en la que matan a Electra en la película de 2003 también es una eh, escena sacada directamente o recreando una viñez Entonces yo pensaba que iban a hacer eso porque además visualmente es muy chulo, a mí me gustan mucho los planos desde arriba porque no estamos a ver las cosas desde el plano cenital, creo que se llama, sí. eh, no me hagáis mucho caso, sí. porque porque yo de esto no sé. Pero bueno, que me gusta mucho y cuando no hicieron ese plano, sino que buscaron unos planos más de lado, más de, no, de mucho la cara. No, y de... mucho primer plano para ver cicatrices de no, la cara y demás. Me enfadó. ¿sabes? O sea, fue como porque no han sacado este plano? porque no han hecho este guiño al cómic? Y entonces, es como, yo empecé a ver ese primer capítulo y cuando no me sacaron el plano que yo quería, para que veáis como dije <risa> me, me torcí un poco y dije mia, mia, mia, mia, mia", y empecé en plan pues, ese plano está un poco torcido porque no han podido poner la línea bien y no sé qué ya empecé a sacarle todos los defectos que puedo sacarle, ¿no? Y, y nada afortunadamente, al segundo o tercer capítulo, ya... Eh, apareció, pues eso, Wilson Fisk empezó la trama tal, y al final me, me enamoró la serie y me ha gustado mucho como ha sido toda la tercera temporada, pero mantengo que no consigue a nivel visual ser la primera Además, sobre eh... todo porque yo creo que no puede tener el impacto que la primera porque ya no es sorpresa. Sí que es cierto que recuperan las cosas buenas que la tenía la primera, como es el traje negro, que a mí me parece un acierto total. Mucha gente se quejó del traje sí. negro y a mí me parece que visualmente es una pasada. El hecho de que lo veas con los ojos tapados impone un montón. Eh, recuperan eso, recuperan por supuesto a Wilson Fisk, que pues nos había encantado. O sea que yo creo que en esta <risa> hicieron un poco caso a los fans, no que dijeron déjate de ninjas y vuelve a darme lo de la primera, que es lo que me gustaba. Lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que yo creo que no está tan fino como en la primera y, y ya no tiene ese componente de sorpresa, pero por contra, sin embargo, creo que personajes como Foggy y Karen en esta tercera gana muchísimo porque ya les ha estado sí. cogiendo cariño gradualmente y aquí había hay un capítulo con bueno, hay un par de capítulos, el de Karen y otro que también va más sobre la parte de Foggy haciendo campaña en el que no sale en ningún momento del capítulo Matt Murdoch y a mí no me molestó cuando eso es un capítulo de relleno de libro, pero no me molestó, era interesante y me gustaba y esos personajes me son interesantes, así que yo creo que eso también tiene mérito. Es decir, quizá menos pulida, pero no sé, muy muy Muy agradable, muy muy servil con el espectador sin caer en el, el fan service hmm. A sí. ver, yo diría que, que es eso, que visualmente quizá eh, en el guión me gustó más la... A ver, la primera también me gustó mucho, pero desde luego yo creo que en esta me ha ganado el guión y el desarrollo de los personajes secundarios, porque sí. eso está muy bien. Eh, Olin creo que es súper fan de Karen Page, quería decir... Sí. Es que me encanta. Sí, pues yo quería decir justo por el capítulo de Karen que sé que eh, hubo muchas quejas por eso de que decían que rompía un poco con lo que era, pues eso, que el, el capítulo de Karen juraría que es el 10 de unos 13 episodios, entonces claro, era como en la recta final, estaba ahí todo y claro, de repente te meten en eso, donde en ningún momento eh, sale Matt y no avanza la trama de Matt que es la trama principal y entonces pues Eh, decían que cortaba un poquito ahí y tal, pero sin embargo a mí la verdad es que me, me encantó ese episodio y me parecía muy necesario porque Karen es un personaje que ha estado eh, en la serie desde el primer capítulo y creo que es de los personajes que eh, ha tenido una de las evoluciones más interesantes. Y luego lo que decía Rose al principio de que eh, es verdad que molesta un poco que siempre a los personajes femeninos eh, acaban siendo como las periodistas y todo eso. A mí ese gesto me gustó mucho porque mmm, como se cargaron a Ben Uric, mmm, pronto, pues es como que ella toma el rol de Ben Uric de ser por un lado la confidente de Matt por otro el espejo del espectador eh, que te va contando eh, no solo la historia de Matt, sino además la suya, la de Foggy, la de Kimpin. Entonces Karen es un poco un personaje que, que une a todos los personajes, o sea, ella tiene relación con, con todo ese mundillo, ¿no? Entonces a mí es un personaje que se ganó mi corazón enseguida. Y ya creo que en la tercera temporada pues es una de las estrellas absolutas y, y se merecía ese episodio para ella sola. Eh, yo creo que, aunque acabé siendo la periodista, desde luego no es la mujer trofeo, ¿sabes? No es la chica de sino que lo que se consigue es hacer un personaje redondo, complejo, Con aristas, con defectos, con grises, con cosas buenas, con agencia. Sobre todo a mí lo que me gusta de Karen es que tiene agencia, ella tiene eh, más o menos como su plan, su idea y aunque a veces no sea lo mejor para todos, ella siempre va a la suya ella siempre sí. tiene sus cosas y, y eso es lo que me gusta mucho del personaje y desde luego, a mí su capítulo no sé a vosotras, pero a mí no me cortó nada a mí me flipó, no, porque además lo que te cuentan es muy interesante Sí, y eso es lo que tú dices es un personaje, en la serie al menos es un personaje muy tridimensional sabes que a lo mejor es que se aleja completamente de eh, la novia el verdadero amor del héroe que es dulce y saca lo mejor de él Y no, o sea, Karen es eso, pero es mucho más y no es solo cosas buenas, tiene un montón de, de partes oscuras y un pasado ahí muy turbio que precisamente en ese episodio se encargan de que lo conozcas y demás. Y, y eso, a mí una de la, a mí lo que más me ha conquistado de la serie, sin duda, en las tres temporadas, a pesar de que yo también considero que la segunda es la más floja, es que tienen un mimo por los personajes que eh, yo creo que no he visto en, en muchas otras series. Y no solo de los personajes de forma individual, sino también las relaciones que existen entre todos ellos. Sí, eh, y la forma lógica que tienen de evolucionar y de relacionarse. Porque, por ejemplo, este eh, Foggy está un poquito colado por por, por Karen al principio. Sí. Eh, y cómo eh, pues lo supera así adelante y se preocupa por ella, pero, ¿sabes? Es de, no... no o sea, es un paso lógico, es la mm. forma que tiene de seguir preocupándose por ella, eh, aunque ya no está colado por ella, eh, es todo bastante lógico, igual que Karen, este pues hay un momento en el que está con Matt y luego lo dejan, pero de forma lógica, es como, no es todo de repente blanco-negro, sino que las cosas sí. evolucionan, ves como los personajes se alejan y vuelven, y eso me gusta porque está eh, hecho de manera bastante real orgánica viva sabes no es de ahora esto ahora esto otro no que, que hay veces que los personajes eh, pasan de un sentimiento a otro de manera muy radical aquí es como eh, no pasas del amor al odio no pasas del amor a la amistad este hay siempre hay que transitar determinados caminos intermedios y esta serie se toma su tiempo pero creo que dibuja bien esas cosas sí mm. Y luego también el personaje del... Ay, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Creo que es Agente Nadine. Que sí. Creo que es un personaje inventado, ¿no? De la tercera temporada. También, ¿sabes? Que es un personaje que tiene su función. Que uh -huh. yo personalmente me olía desde el principio lo que iba a pasar uh -huh. con él y cuál era el objetivo de en, en la tra... su objetivo en la trama. Pero a pesar de eso, se toman el mismo tiempo que con los demás secundarios de decirte quién es, de dónde viene, eh, qué le ha pasado, eh, qué quiere... Y creo que eso es muy importante, ¿sabes? Porque es que es eso, el, el guión de la serie está hmm. súper cuidado y en la tercera temporada es especialmente asombrosa la, la labor que hacen los guionistas. Es que sobre todo sí. consiguen que, siendo un personaje secundario introducido en esta temporada y que tampoco te importa mucho, sin embargo, cuando llegan al final y va su mujer a comisaría y pasa Bueno, esto va con spoilers totales, habíamos dicho, ¿no? Es decir, sí y crees, y la mujer hace ese papel de doble agente de, no, mi marido es un traidor y a la vez, no, estoy confiando totalmente y ciegamente en mi marido que me ha dejado esto, Buah, a mí ahí me conquistaron totalmente, es decir, le cogí todo el cariño a Nadima, a sí. la esposa, al hijo y a todos, porque eso está muy bien hecho. Pe y sin que haya claro sido que... una trama importante a lo largo de la historia en realidad pero no sé el guiño te lo consiguen hacer no yo creo que importante sí que es pero lo que pasa es que no es Darth Devil ¿vale? o no es malmurdo o no es Karen Page claro pero, pero que bueno, es, es importante... decir es secundario de segundas ¿sabes? ni siquiera es uno de los secundarios importantes Sí. sí, pero bueno, que a mí lo que me llama, o sea, me gusta mucho que se tomen tiempo en presentártelo, sí. en ver cómo se va un poco, o sea, cómo por su avaricia, o sea, teniendo buena buen, o sea, en realidad él lo que persigue es pues algo bueno, ¿no? Este encerrar a cuanta más gente posible mejor. Em eh, y para eso colabora con Wilson Fisk, es como tiene buenas intenciones, pero como por su avaricia, pese a que su intención es buena... Eh la va cagando, la va acabando, hasta las va cagando hasta que Wilson Fisk lo tiene exactamente donde quería porque bueno, eh, queda clarísimo que Wilson Fisk en esta temporada da miedo y además este superpoder es todo lo listo que es y todo lo retorcido que es porque el tío es muy listo y es una de las pocas series en las que yo eh, decía, madre mía, ¿cómo coño van a salir de esta? Ya, sí. o sea ¿cómo? porque es que va todo el rato por delante de sí. todos, de todo el mundo piensas de verdad que se va a salir con la suya bueno, total que Bre breve inciso que... sobre Wilson Fiss es que menos mal que el meme lo conocí cuando ya había acabado la serie pero sabéis, lo de que a... le preguntan algo a Winsol Fiss y Winsol Fiss te... <risa> te responde contando tiene historia Fue bueno, algo Menos mal que eso lo vi cuando había acabado la serie porque me habría descojonado y me habría roto toda la tensión dramática de todas las explicaciones de Wilson Fisk. Vale, ya, sí, perdón. que es que lo hace varias veces. Es que eh, lo hace varias sea... veces, lo además sí. que lo, ha lo hace en cada momento intenso que toca, pero porque Wilson Fisk es un chapa, si es que es parte del personaje. Sí, es Pero, ya está, muy, perdona, muy bien, maloles Bueno, pues eso que Nadine es de Sabes que tiene buena intención Pero en el fondo piensas Si es que te lo mereces por imbécil Te lo mereces porque te están tomando el pelo Pero, eh, y a mí no me dio especial pena Cuando al final lo pilla Wilson Fisk O sea, es de, sí, a ver, te da pena, ¿no? Pero dices, bueno, mira, tío, te lo mereces Te lo mereces porque te has pasado de listo Has sido tal Y mira, pues la has cagado, tío y además con lo de las deudas que te dicen desde el principio dice si sí, es que este se... la valiar la valiar la valiar bueno total que al final la lia pero luego cuando termina matándose y bueno termina matando lo bulsay y deja el mensaje a su mujer tal es de consigue que te sepa mal, de verdad Y sí. casi te sabe mal Que no te haya sabido mal antes sí, ¿Sabes? Porque sí. dices, en el fondo era bueno Y aquí como que a mí me ha estado dando igual Porque, joder, era como Por gilipollas te lo mereces Y luego, claro, echas para atrás y dices A ver, joder, si el tío realmente Quería hacer su trabajo, si el tío En realidad no podía saber que Wilson Fisk Era tan retorcido, tal Y te da no. mucha pena porque al final se porta bien Y que te llega a tanto Un personaje que al principio te había dado como más de... Pues te lo mereces un poco. Y que además es un personaje secundario, yo creo que destaca eh, el cariño y el cuidado que le han puesto a la evolución de los personajes. Sí, mm. totalmente. Y otro personaje que me gusta mucho es Bullseye. Sí. Porque mm. es difícil retratar. Es como tienes que... Bullseye está un poquito zumbao ¿vale? <risa> y además es como un poquito obsesivo. Y y la forma que tienen de retratarlo, por ejemplo en la película de Daredevil que antes hemos comentado es que es patética, es que sí. es patética en cambio aquí me gusta mucho eh, como te cuentan la evolución de cómo un tío que ha estado en el ejército que ha sido agente, que tal, que cual termina convirtiéndose en un asesino para Wilson Fisk y, sí. y yo que sé, tiene todo el sentido y está bastante bien hecho, aparte de las sí. charlas con Wilson, I was a boy, was me, par a boy. me parece que Aunque sí que es problemático que las enfermedades mentales y los trastornos mentales se asocien a veces a criminales o cosas así, que no tiene por qué y que pues es algo no que está un poco realmente en, en la cultura pop, eh, esa identificación. Sin embargo, aquí sí que te lo deslindan totalmente, ¿sabes? Que cuando... Sí. Cuando Bullseye, no me acuerdo cómo se llamaba el Bullseye de verdad, de persona. Eh, cuando Bullseye está estable y está bien, es buena persona. De hecho, el problema es entrar en contacto con Fisk y que Fisk le manipule. Y, y me parece que lo hacen también con mucho cariño. El, el explicarte eso, que él tiene sus problemas mentales, pero no es eso lo que le hace el villano de, de, la, de esta temporada. Me, me parece sí. que está tratado con cierto cariño. Sí, yo, a mí algo que también Bullseye fue de mis personajes favoritos de la tercera temporada porque a mí algo que me pone muy nerviosa es el tópico este de precisamente lo que has dicho tú, Rose, que sí. a los eh, psicópatas siempre se les pinta como los villanos y, y que son villanos porque sí, porque son muy malos y porque matan y porque y porque sí, porque no eso no viene de ninguna parte. Y en cambio con Bullseye se encargan de que de que veas que es que nadie le está haciendo caso, él le está pidiendo ayuda todo el rato, él está todo el rato esforzándose por por mantener eso a raya, no esa, esa parte de sí que, que desea matar y desea sacar todo eso a flot y tal, él está todo el rato intentando contenerse. Y ya llega un punto en el que eh, todo está contra él y siente que el único que le está ayudando es Kimpin, y entonces es por eso que él decide entregarse completamente a él y hacer lo que le pide porque encuentra en Kimpin ese ese refugio que él iba buscando de alguien que le entienda y que le recompense. Sí, y además creo que muy muy bien llevado cuando él intenta pedirle ayuda a Nadim. Sí. Adim y él está, lo ves que además está está hecho mierda, sabes, está sudando, se toma mucho tiempo también en ese personaje mostrarse en mostrarte su evolución. Eh, y Nadim dos veces le dice como que no puedo hablar contigo en otro momento vale sí, y este sí. cómo es eso cómo él eh, lo intenta sí. pero le, le, le rechazan y además otra cosa que me gusta es que eh, bull y al final eh, termina pues eso eh, rindiéndose a kim que además bueno también es de se vuelve malo porque kimping le obliga como a casi todo el mundo en la serie sí. es como pues eh, realmente eso está bien llevado porque de, el que es malo de verdad es Kimping que tras la cabeza está fetén en realidad sí. eh, y, y tío va manipulando a todo el mundo pues obviamente a él también como él al final se da cuenta de que eh, además a él también le ha perjudicado y a él también le ha le han manipulado entonces es de ni siquiera le sale bien hacerse malo sí. ¿sabes a lo que me refiero? es como al final Kimping porque al final Kimping solamente quiere a Kimping. Bueno, ya sí, a, sí. <ríe> a Vanessa. Por saco con Vanessa. <ríe> No sé. Eh, ¿Os parece que tiene sentido el amor irracional de Kingpin a Vanessa? ¿O ¿Os parece os parece que es un recurso muy cine negro, ¿sabes? De el hombre y su mujer fatal, que son la power couple total. Es que yo no sé si me acabo de creer que alguien pueda perder la cabeza y darlo todo de esa manera. Y sobre todo luego la reacción de Vanessa, ¿no? Que tú esperarías que si te han tenido, vale, ok, te han estado paseando por Europa gastos pagados y demás, pero al final te han coartado la libertad totalmente, no te han dejado hacer lo que querías, te han abducido totalmente de tu círculo y sin embargo vuelves y en vez de estar cabreada, es decir, estás cabreada pero estás cabreada porque no te impliquen más, no por toda esa mierda que te han hecho. A mí me choca sí, total mucho. Sí, totalmente. Es decir, la primera sí que me lo creía porque como como no acababa de fraguar la cosa y sí una de las primeras personas que mostraba empatía hacia Kimping, entendía que él la quisiera proteger. Pero ya estos extremos no sé si los acabo de comprender o no, no lo sé, no sé si me acaba de cuajar. Pero bueno, es que también supongo que la trama tenía que avanzar de alguna manera y si no, ¿qué motivaciones va a tener Kimping? ¿Sabes? Sí, yo de hecho durante toda la tercera temporada como que... Estaba esperando a que ella le traicionara, ¿no? O sea, me daba la sensación todo el rato de que ella estaba tramando algo por detrás. Sí, y sí. Y al final, sí, como que ella se convierte en la Kingpin, ¿sabes? Entonces, mm. no sé, también me pareció un poco raro, pero bueno, que por cierto, cuando están en las salas esas de televisiones, también eso salen en, en Born Again y cuando lo vi dije, anda, mira, aquí han <risa> sacado otro plano. <risa> Yo sí, también esperaba que, que en algún momento le traicionase o que en algún momento... Wilson Fisk tuviese un plan oculto para Vanessa sí pues yo esperaba que en algún momento utilizase a Vanessa para algo, porque es como utilizas a todo el mundo tío, eh, pero bueno eh, por otro lado creo que hace bien eh, de personaje pues eso del de, de amor imposible de Wilson Fisk, que es Vanessa, eh, porque en los cómics también un poco igual, es como Wilson Fisk solo tiene un punto débil es como Superman, la kryptonita Wilson Fisk que es Vanessa. Sí. Y así es como le vencen en realidad. Tiene que tener un punto débil, entonces es como bueno, pues tiene sentido. Lo que pasa es que no sé si me alegro de que hayan cancelado la la serie porque me iba a dar mucha pena porque la siguiente temporada seguro que Wilson Fisk terminaba haciéndole algo muy malo a Vanessa sí. o pasaba algo tal y desde mira, no, prefiero no ver eso, me parece bien que se quede así, en plan bonito. Pero la verdad sí. es que el cierre que tiene, sin ser un cierre, cierre total es bastante satisfactorio, ¿no? Es decir, Foggy y Matt vuelven a los orígenes con Karen además ahí también metida a mí me pareció muy entrañable y me gustó. Sí, a mí también. Y Kingpin, pues eso, Kingpin no, no la ha liado demasiado para que lo odies, ni se ha vuelto demasiado cargante, así que, de acuerdo, también me sirve. Como que más o menos todo me sirve lo que me dan. Y me da pena que no vaya a tener más de esto porque me gusta, pero por otro lado, no han estropeado el producto, lo cual se agradece. Y yo quería hablar por último, y luego ya pasamos a otras cosas. Eh, bueno, si no queréis contar nada más, que a lo mejor Oli sí si que quiere. Eh, Foggy. Oh. Y, y se llama su, su novia, ¿no? Sí. Mm -hmm. Me gusta mucho porque, a ver, primero, Mardi es de es un personaje que al principio piensas, vaya desgraciada, eh, abogada vendida, corporativista, demonio, y cómo terminas cogiéndole muchísimo cariño mm. eh, y, y viendo cómo es de, joder, sí, ella eh, trabajaba... Eh, en un despacho y es de, ah, eres una vendida tal, y es de, eh, bueno al final Poggy también se vende dentro de lo que cabe, de joder tío, pues todo el mundo tiene que comer ¿sabes? Pues sí. sí, que sea abogado para una gran un gran despacho, un gran bufete, pues joder, pobre mujer, eso no la hace una mala persona de hecho, eh, pues les ayuda en algún momento sí. en la primera temporada al final y todo. Eso sí, les sí. ayuda bien, eh, no, no voy a hacer mucho spoiler porque creo que tú todavía no las has visto, Maloles, les ayuda bien y no le, y no se sirven de la abogada como sucede en Venom. Por Dios, qué cosa más lamentable. Es decir, que tenga que venir un monstruo espacial para salvar tu relación, ojito. En fin, ya, hasta aquí puedo bueno. leer. Sí que no Pero bueno Y que luego al final de, de Porque en la primera temporada La primera vez que aparece esta chica Piensas Madre mía Foggy ¿Cómo saliste con esta pava? Y luego en la tercera temporada Te das cuenta de que Le apoya sí, Se preocupa por él sí. eh, Es completamente encantadora Es su fan número uno Cree sí. en él Le dice que es estupendo Que es maravilloso eh, Y dices Sí ha podido caer mal esta señora, sí, es estupenda y maravillosa, ¿sabes? Es estupenda y maravillosa. ¿Por qué? Soy una mala persona, porque trabajaba para un despacho grande, pues pobre mujer, claro que sí, porque no podía ser una pija eh, ahí eh, en plan de, pues puedo vivir del dinero de mis padres. Es de, pues no, no puedo vivir del dinero de sus padres, tiene que trabajar, todos tenemos que comer. Y, y eso, y me gustó, o sea, me gusta mucho porque... Eh, es eh, una cosa que te puede chirriar un poco de la primera temporada, en plan de, ah, mi ex es una zorra, ¿sabes? Que es un tópico un poco feo, y, y en cambio lo, lo solucionan muy bien en esta tercera temporada, es de, mm. no, era Foggy, que estaba enfadado con ella, son cosas <risa> distintas, eh, y luego Foggy también me gusta mucho la evolución que tiene, ¿no? Mm. ...y sobre todo me gusta mucho el papel que hace... ...en la tercera temporada... ...y aquí me voy a meter con una de las cosas... ...que me gustan de, de Daredevil... ...y es que eh, Daredevil... ...bueno, Matt que es abogado... ...y suelo hacer el chiste... ...de decir que es creyente... ...pero no porque crea en Dios... ...sino porque cree en la justicia... ...y es porque eh, Daredevil realmente cree que el sistema... ...bueno, mm. Matt Murdoch cree que el sistema... Eh, ...funciona... ...lo que pasa es que es la gente... La que no lo hace bien Entonces por eso él es justiciero Por la noche Porque él cree en la justicia Él cree en los tribunales Pero lo que sabe es que pues hay gente que es corrupta Hay gente que se sale con la suya Etcétera, etcétera Pero que sí que cree en el sistema Sí que cree en la justicia Y en esta temporada En esta temporada Eh, una de las grandes crisis de Matt, además de su crisis de fe, no sé si os dais cuenta, mm. también tiene una crisis en, en el segundo de los pilares de, de Matt, que es su creencia en la justicia, su creencia en el sistema. Mm. Y entonces hace el papel ahí Foggy Nelson de creer en el sistema, de recordarle... Que, que la justicia es un, un bueno, o sea, es un, un bien mayor que los los principios de no matarás, aparte de en su caso ser principios cristianos, también son una de las pilares fundamentales de, del sistema en el que ellos pues prestan sus servicios y en el que ellos creen y han creído y por ello han dedicado eh, su vida profesional. Entonces, sí. me gusta muchísimo el papel que hace Foggy de abogado no del diablo, sino de abogado de de la justicia. Hm. Mm y hace que incluso me guste más ese personaje que Matt Murdock mm. lo cual eh, pensaba que nunca iba a decir, pero me gusta más Foggy, eh, no sé es, le cogí muchísimo cariño, me gusta muchísimo el papel de idealista que, que hace y, y esa evolución que tiene cuando al principio digamos que Matt era más idealista Foggy era más el que trataba de centrarlo, de decirle Matt nos tienen que pagar con dinero, pero te das cuenta que aunque él luego haya decidido cambiar y, y sí que trabajar en grandes despachos, él no ha perdido nunca de vista que lo importante es la justicia, lo importante es el sistema, bueno, no el sistema, sino más bien pues eso la justicia, el orden, evitar, sabes que la gente se tome la justicia sí. por su mano. Y y nada y eso, me gusta mucho. Me parece una evolución muy chula y me parece que han hecho un foggy muy chulo en esta en esta serie. Además, creo que tiene especial mérito porque es una postura que, digamos, aburrida, ¿no? Lo, la parte divertida de dar débil cuando pega hostias, ¿no? Está claro. Pero, sin embargo, yo creo que es que sería mi vía. De hecho, me pasa que esto me reconcilia un poquito con la realidad, en cierto modo de que yo sí que seguiría la, la vía Foggy, ¿no? De, hay que tener no fe en la justicia, pero sí que hay que trabajar con el sistema, trabajar con lo que tenemos y luchar, y, y si es que hay jueces que no dan resoluciones que sean justas, hay que recurrir y ir a la siguiente instancia y promover o como él mismo hace, si eso también falla, pues postúlate como fiscal, o aquí, yo qué sé, intenta cambiar la ley, no sé es no, me he vuelto un poco idealista con la serie, pero es que es bonito, ¿no? Que te inspire a esto Foggy cuando es, pues eso, una postura un poco aburrida y sin embargo creo que el personaje es tan entrañable y te cae tan bien que a mí me ha hecho creerme la otro poquito que con los tiempos que llevamos y con todo el contexto que tenemos me hacía mucha falta un personaje así y me hacía mucha falta ese mensaje. Ya está, al me he emocionado. Sí, no, si sí, es que tenéis toda la razón, o sea, además en la tercera temporada que yo creo que es así como la más la más violenta e incluso la más dura de ver, no solo por por lo que se muestran las imágenes, sino por lo por lo que te están contando los personajes y, y la trama y todo, eh, Foggy está ahí y es como eh, el refugio, es como la luz y es como eso que, que le ves y dices es que aquí está Foggy siendo majísimo y siendo el mejor y, y le que... tienes que querer y, y sí. Además, no solo con Matt, sino también con Karen. Karen la va liando pardísima y llega a Foggy sí. y le dice, venga, dame 5 dólares. Bueno, venga, pues dame un pavo y ya soy tu abogado. Me parece eso súper adorable. Eh, y me parece, sí. es que, sobre todo con el contraste con la peli de Ben Affleck, el John Favreau lo hace tan mal y me, me da tanta urticaría. <risa> y además es que todas las frases son como, como tu abogado en este asunto, te recomiendo que te la tires. No que te la tires, pero sí que ataques o cosas así. Es como muy casposo sí. y muy asqueroso todo el rato. Y Foggy es todo lo contrario. Foggy es blandito y adorable, y lo quiero mogollón. <risa> sí. eh, pues también me gusta mucho la, digamos, o sea, cierta simbología que... Eh... Foggy hace de la luz, este representa la justicia, representa la luz, mientras que Karen en algún momento ha podido representar a la violencia y al diablo en el sentido de que eh, Karen en algún momento sí que eh, ha querido matar, ha querido quitar sí. la justicia por su mano, mientras que Foggy, ¿no? Foggy es el, el bastión, ¿sabes? de el último reducto de la cordura, de la sí. fe y de la luz. Y, y además y, sin caer y, pues, tampoco en, en el simplismo de decir, no, es que solo defendemos a inocentes o cosas así, excesivamente naif, que no, sabes, que pues, tira mucho para atrás, ¿no? Foggy realmente está metido en la mierda, pero, ¿sabes? Pero siempre intenta ser racional y, y justo y hacer las cosas como se debe. Sí, y, y además es eso teniendo o sea sabiendo que si todo el mundo se toma la justicia por su mano entramos en un caos absoluto sabes que representa muy bien eh, para lo que sirve todo el sistema judicial o para lo que sirve el proceso que es realmente para garantizar el orden por así decirlo porque eh, si no creemos en que el sistema nos va a proporcionar justicia y cada uno se toma el, eh, la justicia por su mano. Eh, al final, digamos que todo entra en caos. Todo esto con un montón de matizaciones, pero vamos, que resumiendo eh, teorías jurídicas complejas, podríamos decir de manera sencilla que para eso sirve el sistema judicial, para mantener la paz social. Sí. Eh, pero eh, es muy importante no perder de vista que eso no significa que el sistema sea perfecto eso no significa que el sistema funcione y por eso eh, foggy eh, intenta pues eso postularse el mismo para tratar de ganar y Tampoco te dice las cosas están bien como están, no las cambiemos, resignémonos, ¿sabes? Sino que Foggy dice, bueno, vale, esto puede que no sea perfecto, pero es lo mejor que tenemos, pero vamos a luchar porque sea lo mejor posible. Entonces, ya te digo, es que me encanta su postura, me encanta él, me encanta lo que representa. Seguro que ahora viene alguien a decirme, pero no habías tenido en cuenta esto y entonces resulta que es súper tóxico y súper que es lo que pasa. <ríe> y lo siento mucho, no lo digo en ese sentido, sino que me gusta su espíritu luchador Eh, pero por otro lado también me gusta que, que no recurra a la violencia yo creo que sí. recurrir a la violencia pues es siempre eh, la, la, el último límite y creo que eh, es relevante porque mucha gente viendo ese papel sin entender de derecho sabes o sin sí. entender de, del sistema judicial quizá eh, con el personaje de Foggy entienden un poco cuál es el sentido último de la justicia, entonces eh, no sé, me gusta mucho porque eh, a mí esa idea de hacer comprensible al gran público el funcionamiento del <ríe> sistema jurídico es algo que me, me obsesiona me es igual. que lo tiene toda esta serie tiene el lado jurídico, tiene las hostias lo tiene todo, y a y Cox <ríe> <ríe> Hol eh, y tú querías comentar algo más de planos porque sí que decías que cuando salía kim pin eh, el plano siempre era más cercano desde arriba o algo así eh, ilustrastranos a ese respecto Sí, no pues eh, eso mismo como comentábamos antes que cuando como que el lenguaje visual de la serie se adapta siempre al personaje que está protagonizando la escena ¿no? y entonces al igual que con matt pues hacían estas chivitas y demás pues con kim pin es eh, eso mismo, lo que hacen es eh, colocarle a él siempre por encima. O sea, da igual con quién está hablando, siempre te van a dejar claro que, que kim pin es un tío grande y es imponente y no solo en lo que es el plano físico, que salta a la vista, sino también eh, lo que hemos estado comentando todo el rato que hemos hablado de la serie, que él siempre está un paso por delante y va a estar por encima de quien sea y da igual si es... Karen, da igual si es Bullseye y da igual si es Daredevil, ¿sabes? Él, él siempre va a estar encima. Y también lo que me gusta mucho de él es que eh, eh, él habla mucho, da mucha turra, Kimpil, y <risa> <risa> entonces cuando le toca escuchar a él, a otra persona hablar, ya sea pues su secretario, yo que sé, quien sea, nunca le mira los ojos, siempre como que le escucha desde la distancia, Y las pocas veces que se le ve hablando con alguien, eh, mirándole a los ojos, es eh, con Matt. Y tiene gracia porque, claro, no, no mirando a él. Y, y no sé, esas cosillas, pues que se nota, en esos detalles se nota muchísimo que, que está cuidadísima la serie. En todo, en, en lo que es el guión, lo que es eh, lo visual, eh, todo. Eh, la interpretación, claro, todos los actores están increíbles y, y eso que para mí es prácticamente un 10 de serie. Bueno, pues si no queréis decir nada más, vamos a pasar a la última sección a hablar de algunos cómics. ¿Os parece bien? Sí, Perfecto. Bien. Bueno, pues ante todo voy a empezar esta sección para que no se nos olvide, dando las gracias a Electra Comic, que nos ha enviado el primer tomo de la etapa de Wave, que es, bueno, de Panini, ¿Vale? que es la que publica Marvel en España, sí que tengo que decir que esta etapa, que es del tomo en 100% Marvel del 1 al 8, el cuarto está agotado. Si queréis haceros la temporada, quizá, eh, de la temporada, sigo con temporada, la, la etapa, pues que el cuarto puede ser un poco más complicado de encontrar. Pero bueno, a nosotras nos ha enviado el primero de estos tomos, Electra Comic, ya sabéis, en calle San Bernardo número 20 en Madrid y eh, por internet, electracomics.com. Muchísimas gracias, como siempre, y además eh, con este... Eh, con esta eh, gracia, ¿no? este guiño de que se llaman Electra Comic y vamos a hablar de Tardevil. <ríe> bueno, pues eh, yo quería apuntar que Tardevil es un personaje creado por Stalley y Bileberet. Eh, que a veces se nos olvida eh, hacer un poco referencia a la creación de los personajes y si es relevante, luego estos personajes eh, tienen muchísima trayectoria tanto en cines como en tele y bueno, hay que reconocer la labor de los creadores, Oli podrá eh, también dar fe de esto que a veces no se les tiene en cuenta con los pobres Joe Shuster y el sí. otro que no me acuerdo de Superman sí, sí, sí. ¿Siga? Pobrecito mío Exacto, pues eso. Y eh, bueno, pues estos son los creadores, pero no vamos a hacer un repaso de toda la eh, historia de Daredevil que se creó allá por los eh, 60, por los mediados de los 60, porque eh, sería muy largo. Así que simplemente voy a entrar cuando Daredevil empezó a tener más relevancia, que es en 1979 meten en la serie de Daredevil al dibujo a un jovencito Frank Miller, <risa> Y las ventas están en ese momento bastante regulares y entonces el que era entonces el guionista que se llama Roger McKenzie cogen y lo despidieron y metieron al guion en, ya en números posteriores metieron al guion también a Frank Miller y hace una de las primeras etapas más relevantes y sobre todo más definitorias del personaje en las que eh, lo que hace es escribir el o eso es lo que dicen no escribir el guión de, de cine negro o sea el, el guión noir que toda la vida había querido escribir frank miller eh, pero como no le dejaban hacer el suyo pues lo tuvo que hacer en un cómic de marvel y para ello utilizó a Daredevil. el noir y frank miller son cosas que siempre eh, bueno que lo han caracterizado no ahí tenemos a sin city Entonces es algo, marca de la casa Miller, eh, junto con el fascismo, que es el de Frank Miller. Y bueno, pues Klaus janson empieza como entintador y acaba como dibujante. Klaus janson que luego ha acompañado a Frank Miller en otros cómics, como el que nadie lo conoce, es súper underground, The Dark Knight, no sé si lo conocéis. ¿Ese cuál es? de Batman? ¡No! <risa> No me que suena. nadie conoce, que es el Watchmen, el Dark Knight y eh, el Daredevil Born Again, esos son super <risas> underground y, y bueno eh, una de las cosas que hace importante es Fran Miller es, eso, es crear al personaje de Electra, la mujer fatal que todo gran héroe desdichado tiene que tener, como es pues, su héroe que no es detective porque, porque es porque es abogado, ¿sabes? y porque es eh, también superhéroe Eh, pero bueno, sí que tiene ese aire de eh, hombre sufriente, ¿no? Eso le da a su mujer fatal, que es el lector. Y eh, yo creo que funciona muy bien eh, esta, esta primera etapa porque, bueno, es definitoria del personaje y a mí me gusta, ¿vale? Me parece que funciona guay porque lo que hace es copiar arquetipos o sea, Frank Miller en realidad no crea personajes complejos crea personajes muy planos porque simplemente eh, copia arquetipos tal cual sabes el, el detective eh, compañero gracias Foggy mm, las distintas amantes que todas pierden el culo por, por Matt nadie sabe exactamente por qué pero todas pierden el culo por él porque es un hombre muy intenso y muy atormentado y eso las mujeres lo sabéis, vamos, o sea, es algo de libro, es de un tío que sufre todo el rato y es un egocéntrico, dices, oh Dios mío, ¿por qué no perderé yo los papeles por este señor? Y eh, crea a la mujer fatal de una moralidad ambigua, que no sabe si es buena o mala, eh, que es electra, Y, y eso así como un poco matajar, ¿no? Este es buena, es mala, llega del pasado, todavía ama Mat, pero no sabemos si estará dispuesta a matarle si es necesario porque no tiene tiene el alma negra. Bueno, total que que eso y también le da a, a su villano que es Kimpin, que era un villano hasta el momento despido y se lo pone a a Matt Murdock Eh, una cosa que me llamó la atención de toda esta etapa Es que sí que se parece muchísimo a la segunda De Daredevil Que no nos había gustado mucho Y el caso es que se parece bastante Porque aparece en Ninja, aparece la mano tal Pero cambio de que en ningún momento Llega a retirarse Wilson Fisk Así que quizá la segunda temporada de Daredevil Nos hubiese funcionado Si hubiesen mantenido a Wilson Fisk Detrás de todo el cotarro Pero bueno Y, eh, nada, Puede ser, ¿eh? porque brutal. es decir, conforme la gente le iba viendo, las cosas de Stick y la mano y tal, hacían ilusión Z, pero es que todo estaba deslavazado y el final es de perogrullo es decir, más ninjas y más ninjas y más ninjas, no sí Pues sí. tiene muchas caras que son parecidas, o sea, no me las apunté pero bueno, que tiene muchas cositas, eso, aparece Stick, eh, aparece Electra y tiene eh, aparece también el Samurai y Eh, bueno, eh, el gaijin... No sé, el que el que es el señor japonés con el que se pega mat un montón. Sí. No sé si en la primera y en la segunda temporada. Creo que en la segunda también, que se pega un montón. Pues también sale algo parecido. O sea, que sí que hay... mucho Aparece la mano, obviamente. O sea, que sí que hay muchas cosas ahí que, que sí que tiene mucho la, la segunda temporada de este cómic. O sea, me di cuenta al, al releerlo, bueno, de este, de esta etapa. Pero eh, en cómic funciona no creo que funcione tanto en la serie, y por otro lado es eso, aquí está siempre Wilson Figgs por ahí dando por saco. Y bueno, y luego, eh, pues Frank Miller se va a sus cosas, ¿vale?, a hacer cosas de Frank Miller, y eh, en 1986, creo que es, eh, otra vez de nuevo, pero, para hacer el cómic de Born Again con Mazuchel, Mazzuch bueno, no sé italiano, Mazuchelli, ¿vale? Eh, <risa> al dibujo, que además creo que este sí que lo ha leído recientemente Oli. Si nos puedes dar una impresión al respecto. Pues la verdad es que yo iba un poco to a tomármelo con calma porque bueno, Frank Miller es muy Frank Miller y, y eso. Eh la verdad es que al final me ha sorprendido mucho, porque me ha gustado mucho más de lo que esperaba, porque creo que eh, en este cómic Miller no, no había llegado todavía ese punto suyo de, de ir tan a saco con sus mm, cosas raras que meten todos sus cómics y demás. Y entonces pues el desarrollo eh, de no solo de Matt, sino de la historia que te está contando en sí... Eh, es mucho más calmado y creo que está mucho mejor pensado y tiene todo mucho más sentido y eh, me parece como un cómic en conjunto eh, es muy redondo. Y luego también, lo que pasa es que, eh, en, no sé si en, es en el último número, los dos últimos, que ahí aparece un personaje que se llama Nuke, que tiene como uh -huh. la, la bandera de Estados Unidos, pintar la cara y aparece ahí con una a cargarse a todo el mundo y tal, que, que yo no sabía quién era, ya me lo aclararon y claro, ya ahí en ese momento dices, ahí me has perdido un poquito pero por lo demás... Iba a decir iba a decir, sale sí. es el que sale en Jessica Jones Sí, <risa> que no me acordaba yo, y sí. sí, es el novio el novio que se echa Patsy Walker y que luego resulta estar pinzado y, sí. y demás <risa> y luego también eh... Eh, bueno yo lo único que no sé si habrán hecho más cosas pero lo único que había leído de ellos dos juntos pues es eh, año 1 el Batman año 1 y la verdad es que eh, aquí pues el, el señor italiano que dibuja que no sabemos pronunciar su apellido eh, <risa> también está estupendo y no sé en general es un cómic que lo cogí de la biblio y me quedo con ganas de comprármelo en papel así que eso es bueno señora eso es que me gusta <risa> A ver, yo de Born Again es uno de los cómics, ¿sabes? Que te dicen siempre que de Daredevil hay que leer. Obviamente, o sea, yo lo recomiendo, a mí me gusta mucho. Eh, es Para mí es uno de los mejores, o si no te diría el mejor, probablemente. Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo si digo que es el mejor cómic de Daredevil. Sobre todo porque es una historia que en un único volumen... Historia de caída y ascenso del personaje, autocontenida, que además es muy definitoria y muy representativa de lo que es el personaje, cosa que hay veces que hay historias que puedes leer de manera individual pero no suelen ser representativas del personaje. Yo creo que aquí, sin embargo, eh, sí que sale todo lo que es Tico de Daredevil, que es eh, está todo el rato puteado, eh, tiene movidas con chicas y nunca se rinde. Y bueno, y cree en la justicia o algo así. Entonces, eh, creo que está eso muy bien. Como ya he dicho, además tiene algunas de las cosas más icónicas a lo largo de... Eh, de pues la historia de Daredevil tiene cosas muy icónicas, como las eh, eh, viñetas estas desde arriba, de cómo él está en el purgatorio, también tiene mucha movida católica, que eso es obviamente otra de las cosas eh, habituales del personaje. Eh, no sé, mm, no hace tiempo que no lo releo, creo que lo releí hace cosa de dos años, no lo he vuelto a releer, eh, pero yo diría que sí que a pese a ser una de esas obras que estás hasta el culo de que todo el mundo te recomiende porque siempre te dicen que es una de las primeras que todo el mundo te dice tienes que leer esto, junto con el Watchmen y tal yo, si os interesa el personaje de Daredevil yo sí que recomendaría leerlo porque me parece una buena historia y al respecto de Frank Miller eh, o sea, puedes tener tus reparos, porque claro, es Frank Miller a lo mejor Frank Miller que ya sabemos que es un poco pues eso fascista y tiene su propia ideología un poquito extraña eh, pues a lo mejor mmm, en este cómic no está tan desatado yo creo que por dos motivos eh, por el primero, eh, como ya os he dicho, en Daredevil a mí me da la sensación ¿eh? no soy experta, así que podéis decir, no tienes razón y os diré, pues vale eh, a mí me da la sensación de que lo que hace es copiar ¿sabes? o sea, copiar mmm, historias grandes historias o sea copiar grandes tropos ¿no? entonces aquí nos cuenta la caída de un héroe eh, traicionado de manera involuntaria por una mujer que había caído en las drogas que es karen page y, y cómo vuelve a, a alzarse entonces eh, no es eh, digamos la, la historia más novedosa del mundo vale pero eh, eso le permite al las otras cosas que le funcione como un tiro, sabes que sea redonda. Y eh, quizá Frank Miller, cuando intenta meterse en otros berenjenales o intenta hacer cosas más nuevas, como no tiene tantos referentes, en vez de hacer como una especie de ejercicio de síntesis y aplicación a un personaje, tiene que inventarse más cosas, quizá, y entonces le sale un poco más regular, y eso sí que le funciona. Y en segundo lugar, porque te está contando al final una historia bastante personal, bastante íntima. Te está contando cómo Daredevil cae y cómo vuelve a resurgir. También cómo cae Matt Murdock y cómo Matt Murdock eh, renace. Así todo con, obviamente, mucha parafernalia cristiana. Súper fan de eso, por cierto. Eh, pues al entrar en un aspecto más personal de digamos, hacer referencias a lo sociopolítico, sin que por ello este cómic no tenga cosas que ahora luego me refiero o sea, luego me referiré sino que al tratarse de una historia más íntima Mete menos cosas de ideología Frank Miller chunga, ¿vale? este no crea un ejército de dar débiles para destruir eh, la ciudad corrupta, ¿vale? Eh, sí. Tampoco es de lo mando a la guerra a, a matar extranjeros o cosas así. Entonces, al centrarse en una historia quizá más íntima, pues eh, se le ven menos las Frank Milleradas. Sí. Entonces es menos radical en ese sentido. Y luego, sin embargo, es un cómic que, porque en este momento la Comics coach ya estaba más relajada, pero tiene cosas, claro, trata la drogadicción, trata la prostitución, trata la pornografía. Y sí que, pues yo qué sé, creo que este sí que es un cómic que toca distintos temas a lo mejor con la sensibilidad de un tanque por en medio de un campo de minas, ¿no? <risa> Pero bueno, por lo menos sí que intenta tocar estos temas que, que pues eso, a su manera, siendo además otra de las cosas del sello de la época, ¿no? De los años 80, del Dark and Gritty, de tratar de reflejar lo peor de la realidad en los cómics, eh, que luego pues se convirtió en la norma general, pero bueno, en este momento pues, sí que eh, era novedoso que se tocasen estas cosas, eh, no era la primera vez, obviamente, está ahí el, el de Neil Adams con Green Arrow y Green Lantern, si no recuerdo mal, eh, que también trataba la adicción a la heroína y esas cosas, pero eh, bueno, eso es sello de la época, pero bien llevado, ciertamente creo que había un interés detrás de cierto reflejo de la sociedad o cierta concienciación dentro de lo que cabe, o a lo mejor no era concienciación, simplemente era porque así es muy oscuro, muy violento y muy real y yo soy mucho Frank, mucho Frank Miller que también puede ser, pero bueno en fin, me parece que es un cómic representativo de la época para bien o sea, en plan no de lo que luego ya se convirtió todo en lo mismo y malentendido en cierto modo y además representativo de Daredevil en el que yo creo que está el mejor de los frank Millers y, y yo qué sé muy chulo y ya dejo de dar faturra <risa> <risa> bueno, eh, luego en 1987 entra Anno Senti a escribir Daredevil que en el momento bueno Entró como para hacer una sustitución, pero luego al final se quedó bastante tiempo y hasta eh, y en ese momento llegó a ostentar el récord de, de guionista que más tiempo había estado guionizando Dark Devil. No sé si en la actualidad todavía lo, lo ostenta, pero bueno, es relevante. No hay muchas señoras, así que eh, guionizando y menos guionizando Dark Devil, así que bueno, es relevante. Sí. Eh, y luego ya voy a saltar hasta el volumen número 2 en 1998, le dieron la serie a Kevin Smith y a Joe Quesada y es lo que ha empezado a recopilar Panini ahora en los volúmenes de Marvel Saga que luego derivó a la etapa de Bendis y de David Mac. ¿Te has leído tú entera, Ollie o has leído parte de ella? Estoy en ello, me he leído de la parte de Bendis y Mac, me he leído un par de volúmenes. Y luego también lo, lo de Kevin Smith y, y Quesada y luego eh, una pequeña historia que escribió Bendis antes de iniciar su etapa uh -huh. sobre un niño al que le gustaba mucho Daredevil y tal, que es, eh, por lo visto es así un, un pequeño arco que mucha gente lo tiene como uno de los cómics de Daredevil de referencia. Y la verdad es que me gustó muchísimo, me pareció como... Eh, yo venía solo de la serie, ¿no? Entonces, pues eh, me pareció como todo mucho más light y más eh, bonito, más superheroico Y a mí eso en los cómics así de Marvel y DC, pues me gusta mucho encontrarlo. Así que lo que es la tapa de Bendis, que aunque todavía no la he podido leer entera, lo que llevo me está gustando muchísimo. Y, y luego también el, el tomo escrito por... Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, es un tomo en el que se centran más en la, en la parte de abogacía y demás, y Daredevil va a juicio por destruirle el jardín a un señor y se, se monta ahí un pifostio increíble y tiene que pedir a Spiderman ayuda y bueno, es un cómic también muy guay que está en esa colección de Marvel Saga y, y está genial creo que luego, si no me equivoco creo que estuvo Brubaker también eh, al guión, pero bueno, eso toda esa historia, a ver, todo está recopilado en Marvel Saga, también tengo que decir que Daredevil es un personaje que han cuidado bastante y siempre ha tenido, por lo general bastante buenos guionistas y eh, con etapas largas además que eh, muchas veces ya no es si el guionista es mejor o peor, sobre todo es si le dejan eh, hacer cosas sabes porque no es lo mismo que te digan vas a tener cuatro números y luego te vamos a echar que sea como bueno tranquilo tú aposéntate aquí y construye con tranquilidad tu historia y eh, Daredevil pues es a, tiene grandes o sea, etapas largas de distintos guionistas o sea que y guionistas que además son buenos es un personaje al que se le tiene mucho cariño yo le tengo mucho cariño entonces pues eso está bastante bien y eh, vamos a pasar todo esto eso recuperado en marvel saga que además seguirán recopilando. Y luego eh, en 2014 empieza el volumen 4, que es perdón, en 2011 empieza el volumen 3 con mar Wave y Paolo Rivera, que es la etapa que ya hemos dicho nos ha mandado nuestra querida tienda mecenas Electra Comic. Y eh, después de unos eventos super chungos de los que no voy a hacer referencia porque bueno... Eh, supongo que Oli querrá terminar de leer su etapa con <risa> sí. tranquilidad, eh, eh, que tiene mucho, to toda esa etapa tiene mucho tono a la, a la serie, ¿sabes? Es muy sufrida, es ese dar débil que conocemos, pues eso, siempre atormentado, siempre pasándolo mal, con problemas de mujeres y con un montón de cosas tóxicas y que no están muy bien llevadas porque además los guionistas que hay son pocos señores de vez en cuando, entonces tienen buena intención algunos, pero al final terminan haciendo cosas regular. Eh, llegamos eso a la etapa de Mar-Vaid. Y entonces Mar-Vaid dice, "Mira, Daredevil está tan mal, tan mal, tan mal que da la vuelta y se vuelve campana ¿no? y coge y, dice, y coge y dice pues eh, pues ahora yo voy a hacer un dar débil que está contento que está super happy de la vida es un chistes y, y nada es, es feliz vale o sea es un despreocupado se la suda casi todo Eh, y nada, y ya no sufre más, está ahí living la vida loca, y es pues eso, un cambio de tono completamente, una etapa eh, que mucha gente la odia, a mucha gente su favorita, pero sobre todo es diferente eso, porque ya no es ese dar débil sufriente que siempre tenemos, y que... Yo eh, he releído entera uh, porque yo había leído cachitos y siempre decía que a mí la etapa de Wade de Daredevil como que no me acababa, no entendía por qué a la gente le gustaba tanto, que a mí no me parecía para tanto. Y sí que es verdad que sin ser para nada mi etapa favorita, es una etapa muy curiosa, original dentro de Daredevil y si no os va mucho el sufrimiento, pues a lo mejor esta es una etapa de Daredevil que sí que os puede gustar. Claro, por eso a mí no me ha gustado, porque yo quería la intensidad y el drama. Esto no. <risa> no es decir, eh, me ha chocado. Es que, me bueno, yo solamente me he leído el tomo que nos ha pasado Electra y y no me ha acabado, lo siento <risa> porque porque era eso yo lo tengo muy asociado al al Daredevil de Frank Miller y al tono noir y aquí sin embargo los los malos son muy pijameros y es sí. todo con mucho colorín el dibujo además es retro pero no es retro noir es retro pues eso de da un estilo de cómic vetusto <risa> y no me acaba a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho el dibujo ya me, me A ver si yo eh, soy consciente de que es un estilo de dibujo, ¿sabes? Pero que no, no me ha cuajado. Y además tampoco, pues eso, el tono, no, no sé, me hacía ilusión el volver al, al drama. Y no ya. es esto. <risa> Justo esta etapa no es el drama. Así que nada, me, me iré al bornagen otra vez y, y ya está. <risa> A mí la verdad es que... Es, a mí la verdad es que es una etapa que me apetece muchísimo leer porque precisamente a mí me encantan ese tipo de cómics así más mmm, pijameros y más coloridos y más uh -huh. todo eso y, y todavía no he podido porque los primeros tomos están un poco desaparecidos y estoy a ver si la recopilan y tal y, y creo que me va a encantar, o sea, por lo poquito que he visto y he leído y me han contado y ahora escuchando a vosotras, eh, tengo muchísimas ganas de leerlo. La verdad Pues eh, yo creo que, que Es eso eh, A ver, puede no pegarte De primeras con, con Lo que es Daredevil Pero está muy bien Está muy bien Además es o sea intentan darle coherencia Dentro de ser un cambio de tono Completamente del personaje Le intentan dar coherencia Entonces más, Le dejan mucho tiempo a Wade Para, para hacer su, su arco Entonces te cuenta una historia, aparte de ser divertido, entretenido, te cuentan una historia, pero tiene otra cosa que también me gusta y es que prácticamente se puede leer cada tomo, ¿vale? Del uno al ocho, cada tomo prácticamente lo puedes leer y te cuenta una historia completa, ¿vale? Es eh, un poco autoconclusivo, o sea, autoconclusivo, claro, siempre dejando cabos sueltos, así es como funciona el cómic americano, eh, pero pero digamos que es bueno, pues aquí me cuenta esto de este malo. Y, y luego va sumando y hay todo un arco más grande detrás. No sé, está muy bien. Me gusta me ha gustado bastante. O sea, no siendo el rollo de Daredevil habitual. Y me gusta mucho, sobre todo al principio, porque es como este tono happy que coge Daredevil y Foggy está todo el rato en plan... Eh, no me lo creo. <ríe> no me lo creo. O sea, tú no eres mi amigo. A ti te pasado algo. Y, y luego, por otro lado, también tiene cosas dramáticas pero llevadas con con buen humor con yo que sé, tiene, ha tenido sobre todo eh, los volúmenes últimos, han tenido varias cosas que me han gustado, incluso eh, dando lugar al cambio de ciudad, porque hay un momento en que Daredevil ya no está eh, la, al final de la etapa de Wave, eh, se lo llevan a San Francisco, que es una de las cosas que más enfadó a la gente también porque es como, wow, super cambio ya de Daredevil me lo habéis cambiado todo y eh, bueno, especialmente relevante que se relanzó mmm, aunque siguiendo la historia de Wade en 2014 con Chris Samney -si Sam Chris samni Samney nunca lo pronunció bien, Chris Samney y bueno, a mí Samney me gusta muchísimo siguiendo un poco mmm, el estilo de Pablo Rivera que eh, pues eh, también es un tono así como más cartoon y, y bueno, Samney y Wade hacen un súper buen combo, y de hecho eh, también tienen dos tomitos en Viuda Negra, eh, que aparece samni en Viuda Negra ya como guía, porque eh, su forma de narrar, tan visualmente hay páginas y páginas en las que no hay ni una sola eh, palabra, es todo imagen, pues eh, obviamente él también hace tomitos trabajo de, de guión y efectivamente así es reconocido ya en Viuda Negra y sí que recomiendo muchísimo el combo Wade Samny, es sobre todo visualmente muy bonito, me gustan muchísimo los recursos visuales que utiliza y creo que aunque no te guste del todo el tono o aunque no tal, es una gozada siempre leer estos cómics por porque el arte es muy muy bonito y bueno, luego ya eh, tenemos en septiembre de 2015 de Charles Soul y Ron Garney que para mí ha tenido un montón de altibajos. Eh Charles Soul es abogado y a mí me cae bien porque es abogado y digo, bueno, pues eh, supongo que normalmente los abogados no me caen bien, porque eso es lo que nos pasa a los abogados, pero eh, bueno, yo pensaba que, que joder, siendo abogado escribiendo Dardevil es algo que me mola, ¿vale? Es algo que me mola y igual de escribir a Julka que es una etapa que no a todo el mundo gusta, pero a mí sí que me gusta, y dije bueno, pues pues guay, ¿no? vamos a tener un abogado, ya ha escrito a Julka, pues ahora va a escribir a, a Daredevil pues Chachi Piruli, y empieza bien porque le devuelve a Daredevil todo el trono el tono noir, de hecho le cambia el traje, y en vez de ponerle el traje eh, rojo le pone el traje negro, ¿sabes? que Eso es lo que les gusta también hacer de vez en cuando con Daredevil cambiarle el color del traje Eh, bueno, con todos los superhéroes en realidad el traje negro Lo devuelve a Nueva York Y además lo hace fiscal oh, eh, O sea que es como Otro cambio, pero Dentro de más o menos El tono y la lógica del personaje Y al primer toro Me gustó bastante, además le crea un compinche eh, Que se llama Punto Ciego <risa> sí. Eh al que, bueno, spoiler, lo siento si lo leéis, pero tengo que hacer este spoiler porque es de, lo terminan dejando ciego. <risa> ¡No! ¡Dios ¿Qué no Sí, que dices, en realidad, ¿por qué? ¿Sabes? Pero bueno, en fin. Eh, whatever. Y el caso es que tiene altibajos. Para mí, tiene altibajos. Esta etapa tiene algunos números que me gustan. Luego, también tuvo el problema que coincidió con Civil War, con la etapa entre... Eh, Civil War y, y la otra movida que hicieron que fue Imperio Secreto, ¿vale? Entonces, eh, todas las series Marvel entre esos dos eventos se fueron un poco como a la mierda porque estaban esperando salir de un evento, entrar en otro, ¿no? Y, y eso, y yo achacaba un poco a este bajón a la Civil War, pero yo qué sé, tiene altos y bajos y sobre todo llegó un número que a la gente le gusta mucho, que se llama Tribunal Supremo, es el número 12 de la conexión 100% marvel que la gente eh, o sea o, o cierta gente dice que está muy bien porque joder, se nota un montón al charles sol abogado jurídico que bien controla la jerga jurídica yo ese cómic estuve eh, a cero coma de tirarlo por la ventana <risa> porque eh, eh, me enfado mucho vale y no es por un tema Eh, de cómo esté planteado creo que se pone un poco turras pero bueno, tú mismo y obviamente el sistema americano no funciona como el español pero yo sí que tengo pues ciertas nociones de cómo, fu cómo funciona el sistema americano pero la idea de fondo que trataba de, de, de dar Charles Soule o la que a mí me dio la sensación que daba era de eh, la ley por imp lo importante es eh, ser lo suficientemente si eres lo suficientemente buen abogado puedes hacer lo que quieras con la ley Y es como, a ver, señor Charles Soul, la ley es una cosa que existe y hay ciertas cosas que por, por muy buen abogado que tengas, si, si la ley dice que no, pues es que no, ¿sabes? Entonces es de ese mensaje de da igual lo que diga la ley porque si eres, eh, yo qué sé, si tienes la labia suficiente, la puedes retorcer, es no me gusta nada, no me gusta porque es mentira además. Pero es que vienen de otra ¿Sabes? tradición, sí. Malole. Sabes que es el sistema del precedente y del caso. Es decir, yo pero... eh, le, es decir sí, lo sé, pero ¿sabes que su lógica es distinta a la nuestra como juristas? Me, es decir, me lo creo que pero... te venda esa idea. No, no digo que esa idea sea buena ni que esté de acuerdo ni que sea exactamente así el sistema judicial jurídico inglés, británico especialmente y por extensión el americano pero que me lo creo, ¿sabes? me, me lo creo lo, que te lo quiera me vender me enfadó muchísimo <ríe> Dije, ¿Tú me yo confía en ti entonces, entonces total que me enfadó y ya pues me he enfadado y entonces ya no me gusta nada de así tengo 12 años pero no 12 de Oli que parece yo? que sea más mayor es de no, Oli es madura para su edad para tener 12 años yo, no, no, yo, tengo, yo tengo 12 años malos sabes de estos que le das una pataleta así le pegas eh, al suelo y te tiras al suelo y ya no te levantas y bueno, total, que me he enfadado <risa> mm, bueno, eso, tiene cosas buenas y cosas malas, pero eh, chao, solo te odio, estás está tachado en mi lista y nunca no, voy a volverte a querer eh, no, chao, solo, además de hecho es que a mí me, me hace gracia porque Charles Soule, yo lo sigo en Twitter, interacciona. No sé si lo dejé de seguir cuando me enfadé <risa> con su cómic, pero me hace mucha gracia porque interacciona con, con otros guionistas en, en Twitter y hacen muchas bromas. Y con el que hacía más bromas era... O sea, yo esperaba que fuese algo gracioso también en el cómic, pero no, olvídate de eso. <risa> eh, más con Chip Zarsky. No. que a mí Chizarsky me hace muchísima gracia es el de Sex Criminals eh, bueno, en Sex Criminals dibuja, pero luego ha hecho Jackhead, ha escrito spider-man ha escrito Two in One que son la cosa y la antorcha humana bueno, ha escrito varias cosas ¿no? eh, era eran muy graciosos eh, Chizarsky a mí me encanta porque es muy gracioso y no me lo hubiese esperado nunca, Chizarsky Eh, ha empezado a escribir ahora DarDevil. Sí. Es verdad que además recomendó de hecho a la propia Electra. Sí. Exacto. <ríe> Electra, sí. tienda de cómics de Madrid, quiero decir, nuestra patrona y mecenas. <ríe> eso, y me he dado muchisima gracias porque eh, después de una etapa eh, pues más oscura, ¿no? Como la de Soul, han decidido volver quizá a una etapa más happy y han por eso metido a Chip Zdarsky. O nos sorprende a todos, de repente Chisdarsky con una vena dramática que no le conocíamos nadie y nos hace una etapa super oscura. Y, eh, no sé, yo estoy un poco... Flipada porque mmm, no sé si me pega andar débil. Este, a mí me gusta mucho Chistarski, pero no sé si me pega andar en débil. Entonces, este Chistarski lo que le pegaba a hacer Spider-Man porque metía chistes cada dos por tres muy malos además, sí. pero de que son tan malos que te ríes. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco sobre todo Ollie, que creo que tú sí que has leído Sex Criminals y Sí, sí, sí. Me... ¿Sí? He, he leído, sí, leí también Jaget y Sex Criminals y ambos me, me flipan, o sea, es uh -huh. que eh, también Chip es, es un tío que mm, es graciosísimo y es eh, tiene unos puntazos ahí increíbles y, y no es solo eh, lo ingenioso que es, sino que también creo que tiene eh, muy buenas ideas a nivel eh, argumental, sabes que de verdad puede construir ahí algo potente y, y desde luego cuando tampoco es que haya leído muchos cómics de Vertigo Pero, claro, es que lo primero que salta a la vista es lo, lo, lo que sufre este hombre. Y es lo que decís vosotras, que a Zarsky no le, no le pega mucho, quizá espero a ver qué hace. O sea, yo la verdad es que en cuanto salga tengo pensado pillarlo sí. a ver qué, porque curiosa va a ser. Sí, es de, ¿tienen ustedes mi atención? Pues sí, vale. Así que así estamos, creo que el, un poco el repaso que hemos hecho de los autores, sobre todo autores, la verdad es que son casi todos señores de Daredevil, pues como veis son nombres relevantes o como mínimo pues autores quizá Chipsarsky, puede no ser tan tan famoso, pero bueno, es un tío que es bueno, no sabemos si pega, pero bueno, es bueno, son son nombres sí. que se conocen, o sea, que es una serie a la que normalmente se le trata con cariño, este todo, no sé por qué metieron a Soul, pero bueno. Eh... <risa> Eso, nada, y creo que qué bueno, qué se pueden elegir eh, diversos puntos por los que entrar y es un personaje que es bastante querido y bastante disfrutable y es eh, lo último, no puedo ir de aquí sin decir una cosa y es que normalmente se dice que Daredevil es el Batman de Marvel eh, y es una cosa que al principio me hacía algo de gracia, en algún momento incluso me pareció, ay pues sí, bueno, vale, puede ser y ahora me molesta porque <risa> <risa> es como... No, porque Batman es rico por su casa, sí. Daredevil ha tenido que estudiar Derecho siendo ciego y luego ser un súper buen abogado sí. y encima es superhéroe y ciego, o sea que no me comparéis a Batman, niño de papá, con Daredevil, ¿vale? Yo estoy muy de acuerdo que que sí, que yo a Batman le conozco un rato y, y te puedo asegurar que fue relación amor-odio más tirando a odio con él y con Daredevil es que es una sensación frente a lo que me transmite el personaje y sus historias no, no tiene nada que ver, es como eh, no no está, a ver, se queja porque obviamente con lo que sufre pues el hombre se queja, ¿no? Pero mm, no te intentan <risas> todo el rato decir, mira a este hombre eh compadecete de él, sino que realmente te lo muestran cayendo el eh, cómo se intenta levantar, cómo se vuelve a caer eh, y Batman es como más, está un poco más eh, idealizado, ¿no? Como ahí como eh, héroe atormentado y sí. no sé, creo que son rollos completamente diferentes. Entiendo de dónde viene la comparación, pero tampoco la comparo. Hay una viñeta de hecho en el Daredevil de, de, de Wade que creo que ponen algo así como el Batman rojo, creo que le llaman en algún momento. O sea, de fondo en alguna viñeta sale el Batman rojo o algo así, porque se, se, se me ha de risa con eso. Y Yo quería comentar este respecto eh, una cosa que en realidad dijiste tú, lo que pasa es que eh, te leí a ti y creo que tienes mucha razón. Eh, dijiste el otro día en Twitter, porque te stalkeo, eh, <risa> también, no te que, que, te gustaba, que te gustaba de Daredevil, me pareció muy acertado, que eh, en ningún momento intentan ponerlo como el puto amo. Sí. Eh, la diferencia fundamental que tiene para mí Daredevil y Batman es que normalmente a Daredevil te lo muestran, o sea, las cosas buenas que hace, las cosas malas, cuando normalmente trata mal a una señora, a no ser eso también eh, tiene que ver mucho de la perspectiva del que lee, ¿no? Pero a mí no me da la sensación que tampoco justifiquen sus actos o se los se los van a glorien, ¿sabes? Es como trata mal a una señora y dices, está tratando mal a una señora y esta señora sí. te está dejando y tiene razón. A veces de la mala sí que hay a ver, hay etapas y etapas, ya os digo Pero bueno, ¿qué, ¿qué dices? Bueno, es que es normal que te deje Porque eres un capullo sí. Y este y has sido un capullo Capullo es como, a tus acciones de mierda Hay consecuencias de mierda, sí. por imbécil Y sí, en claro. cambio De Batman sí que me da mucho la sensación eh, De que intentan ponerlo Todo el rato como si fuese el puto amo Y todo lo que hace es fetén Y todo Y eso me molesta, porque a mí me gustan los héroes grises o los héroes atormentados, pero estar atormentado no justifica que seas una mierda con el resto de personas, porque todos sufrimos, pero no todos nos portamos mal con el mundo. Entonces hay señores que se piensan que por sufrir tienen derecho a ser malas personas, y no, no se tiene ese derecho. Así que, eh, pues esa es mi mi last valoration sobre... Sobre Darderil, eh, ¿alguien quiere decir algo más? No, tan solo darte la absoluta razón en, en ese último análisis del personaje. Porque... Claro que me la razón, si es idea tuya, ¿eh? <risa> bueno, pero, pero tú lo has explicado mejor. <risa> y no, pues eso, que sí, que es un personaje que, que en vez de decirte, oye, pero esto tan chungo que ha hecho, lo ha hecho porque en realidad lo hace para hacer esto que en realidad está bien. No. Si hace algo mal, lo ha hecho mal y, y, y se jode, porque es tonto. Y si ha hecho algo bien, lo ha hecho bien y se le recompensa. Y entonces me parece en ese aspecto un personaje muy muy guay. ¿Rosa? Mm, a mí, es que no puedo, después de que digas cosas tan bonitas, no puedo. No, pero sí que quería decir una cosa que siempre me ha durado mucho y que creo que es una diferencia sustancial entre Batman... Y, dar débil, y que me extraña que no hayas dicho tú de hecho y es el tema católico cristiano que además es uno de tus fetiches, fetiches maloles ¿cómo no lo has sacado tú tanto? Eh, que la cuestión es que creo que le pega mucho a dar débil y en sí a los superhéroes todas las moralinas que siempre suelen llevar detrás no y esta función que tienen adoctrinante ¿no? y como modelo y demás y creo que es algo muy de lo que dar débil sabe sacar provecho y que, por otra parte, yo siempre he creído un poco, ¿no? Que todas las religiones, y además del católicismo y demás, que supongo que el catolicismo siempre me he planteado si se nos verá un poco como exóticos o curiosos, ¿no? Porque lo, lo en Estados Unidos es más protestante que católica, ¿no? Y lo de los curas y tal, le, y las monjas les es muy... ¡Oh! ¡Qué cosas más raras! Esta gente no folla. En fin. Bueno, que me voy. Que creo... Eh, que sí que de todas las religiones se pueden sacar unos principios y unas directrices que seguir. Y por eso yo, que realmente reniego de todas las jerarquías eclesiásticas y todo esto, sí que entiendo que la educación que he recibido... Eh, tiene ciertas guías morales que me han sido provechosas y creo que esto en Daredevil se aprovecha muy bien y que es una diferencia radical con Batman que no tienen este componente que además le da toda la carga que tienen los evangelios y que te permite darle pues títulos muy molones a las cosas y muy profundos y pues eso el MED lo sabe ya ha hecho una gala de esto queridos sí. Pues, eh, te, te iba a decir a ese respecto que como el otro día salió la pilila de Batman, se comentaba que si estaba circuncidado o no, que a lo mejor que si era judío o que si no era judío, ¿qué tal? Eh, si quieres volver a mirar eh, eh, la niñezza... Si <risa> quieres volver a mirar la pilila de Batman... Es <risa> decir, ¿estará circuncidado o no estará circuncidado? Es como su prima eh, sí que sí que es judía. Eh, eh, Kate no me sale ahora, Kate Kane, sí, ¿eh? sí. Bad Woman, sí que sí que es judía y sí que se sabe. Eh, pues el otro día se ve que tenían una discusión muy fuerte a este respecto todos los sí. señores que, bueno, ya sabéis, hacen cosas de, de Batman y habla mucho de Batman. Pero bueno, hay diferencias fundamentales y yo creo que además da trasfondo y profundidad al personaje. Quizá a veces le da demasiada intensidad, sí. pero bueno, desde luego... Eh, crea un personaje muchísimo más tridimensional. Sí. Hmm. Y dicho todo esto, eh, queremos dar las gracias a Oli, Oli lutor por venir. Ya eh, sabéis que podéis encontrarla en Twitter, donde hace comentarios estupendos que luego se, se le olvidan y se los saco yo y la stalkeo mucho. Caso, dice, dice cosas interesantes. Eh, además, habla con Criterio. Tiene 12 años pero ya está estudiando comunicación audiovisual. Así... <risa> Joder, pero muchísimas gracias, eh, por invitarme que me lo he pasado bien con vosotros. Ah, una encima, pues... si nos has hecho medio programa, gracias a ti. Joder, qué bueno, qué, bueno. qué fáciles de engañar a la gente, maloles. Cuando eh... queráis. Muchísimas gracias por venir. Eh, esperamos que no sea que sea la primera, pero no la última vez. Y eh, para quienes nos estáis escuchando, queda una última sección en la que ya nos despedimos. despedirnos, pero antes queremos pedir perdón, iba a decir por adelantado pero puesto que esto es el final, no es muy adecuado, pero bueno, no nos digáis por favor, en la caja de iVoox no se oía este programa también como otros eh, somos conscientes de que cuando se graba con terceras personas, no podemos sacar la misma limpieza de audio y es sobre todo en navidades y Discord lo pesado que está, que se entrecorte un poquito, aún así eh, haremos lo posible por limpiar el sonido y cortar esos pequeños silencios que haya podido haber, y ya Ya solamente nos queda que Maloles nos recuerde nuestras redes sociales. Bueno, pues ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, que somos fangirl con tres R's y supongo que aquí nos estaréis escuchando. Y tenemos Twitter, en el que somos podcast con dos R's en este caso. También tenemos Instagram, somos podcast con tres R's. Igual en WordPress, que está nuestro blog, y también tenemos nuestra Instagram tienda en eh, Redbubble, por si queréis comprar algo con nuestro logo merchandising, ya sabéis que nos dan un pequeño porcentaje de todo lo comprado, y eh, nuestro ko en el que podéis invitarnos a un café, que somos Fanger Podcast, y por último, también podéis toda esta información recopilada recibirla directamente en vuestro correo electrónico, si os suscribís a nuestra Tiny Letter, en la que somos Fanger Podcasts con tres erres y eh, bueno pues cada vez que saquemos programa o cada dos semanas pues os vamos contando un poquito las cosas que hemos hecho y eh, pues así juntito tenéis el comunicado oficial aparte de una ligera turra por mi parte así que espero que eso no haya desincentivado a nadie y por último también tenemos el correo electrónico que es fan podcast arroba gmail.com por si queréis enviarnos un email, contarnos cualquier cosa o decirnos yo que sé, que nos habéis dejado un castillo y que si os mandamos pues mil euros pues eh, nos cambiáis los papeles y ya está así que nos podéis enviar esta pasadita y ahora sí eh, pues nos despedimos, yo soy Maloles, mi compañera rosa hasta luego I'm waiting for Hello, Hello Mom, I'm your t -t -t -t -t -t -t -t